tengamos todos esta noche de lluvias antojo. Cuando deja la emisora en una viena de eso, ve que en un fiso programa el colegio de ven antes de mala hostia de normal. Estamos de puente, estará de vacaciones, diría para algún sitio. Y que la gente rancio como yo no va para ni un Pero la, la gente dinámico y que, eh, que tiene amigos y estas cosas, pues, pues, sí. Bueno, de todas maneras, eh, tendré que informarte de que estás sintiendo radio cuca. A través del 107.3 de la frecuencia modulada. Si estás sintiéndola a través del 107.3 de la frecuencia modulada, También llegue que tú y es de esos que no fueron de vacaciones en ayuntes. Porque que la frecuencia modulada pillas en más nube ¿no? o, o muy cerquita. Eso sí, eso sí. Como te desentiendes, o sea, a través del www.radicuga.org, eso puede estar en el Caribe o en la Patagonia o, o en Bakú o qué sé yo, donde te dé la gana. que se siente de, de todas partes Bueno la cuestión ya que de, seis de como sea ya estás de vacaciones estás en obu marchar es un no martes o vaya mañana pagándose ya eh, esta noche lo que estás sintiendo Y anedonia Estás pues, sintiendo a la anedonia ¿eh? Que yo tan miserable que no marchen de vacaciones ¿Mm? Hombre, a ver, por ejemplo eh, eh, Las hermanas santa del año pasado Si sí, marché, vale, a ves Las hermanas santa del año pasado Fui un poquillo menos miserable que las hermanas santa esa Que no voy a ningún lado No voy a ningún lado pero también yo porque a, ver, a mí no se me perdió nada ningún llau No hay ningún llau Venía ahora pensando, lo digo ¿Habría algún llau al que yo realmente quisiera decir? No sé La verdad es que no se me ocurría ninguno ¿Eh? No se me ocurría ninguno Porque para mí lo, lo más importante No es no lo mejor el espacio El lugar eh, Curiosamente, para una persona Solitaria y rara como yo Es eh, más importante eh, les, La gente Con la que con la que debe estar O las cosas que debes hacer No tanto el sitio Yo que sé, me pueden decirme el mejor sitio del mundo Y... Pff, Mira, mucho tiempo donde dice yo a una persona digo: quiero más tarde en el peor sitio del mundo Mientras que te he acompañado contigo Que estar en el mayor de todos y estar yo solo ¿Mm? Bueno, pues podría podría decir que, que en ese momento pues Tuve yo un instante de iluminación Un instante poético de estos que dice Es una, una cosa importante porque Sigo pensando así, ¿eh? Sigo pensando que... Que los sitios, el lugar así Pues que se decir, no llegue No lleve no, no, nada Eh, la actividad, lo que vayas a hacer, hombre, pues es más importante que el sitio ¿eh? Pero bueno, eh, lo más importante de todo, es con quien la, la vayas a hacer Curioso también, curioso por otro lado, que lo diga yo Porque las últimas veces que fui de, de vacaciones, ¿eh? a algún sitio Las últimas veces que fui, fui, fui yo solo ¿eh? O sea que bueno Pero en fin, también, ya verdad ¿eh? Que fui yo solo, entre otras cosas Porque no, no tenía con quien ir ¿Eh? entonces digo yo solo eso por una parte, ¿eh? por una parte porque como oye, pues eso no tenía con quién dir entonces a ver eh, qué feo como no tengo que ir quedo en casa o, o voy igual aunque no tengo aunque voy yo solo coño pues prefiero digo, solo que quedar en casa en este caso me contradigo totalmente con lo que vos dije en un momento dais vos cuenta no tengo yo ni el más mínimo problema para contradecirme ¿eh? Ya he dicho una gran figura histórica que la coherencia no es necesaria en absoluto ¿Mm? Otro día hablo de esa figura histórica Bueno, que lo que, que lo que traemos eh, La verdad que sí, curiosamente las últimas veces fui yo solo Pero bueno, esas veces digamos que primó la, la actividad Las cosas que, que iba a hacer Pero no siendo eso, pues no tengo yo tampoco mucho, mucho interés en dirar en a, a Yundes Después, hombre, pásame otra cosa. ¿eh? Ya os lo comenté de alguna otra vez, pero yo soy, soy más microcósmico que, que macrocósmico. ¿eh? Quiero decir que el mío cosmos, ¿no? el mío espacio de, de referencia, el mío espacio vital, y pequeño. ¿no? pequeño. Eh, hay los que agarren un avión y marchen pa, a pasar el fin de semana para pa Inglaterra ¿eh? o a Moscú. ¿no? hay los que padres de vacaciones pues van a Turquía o van a la India o van al Caribe yo soy así de raro que en vez de coger un avión y ir a pasar el fin de semana a Moscú pues quiero más eh, coger el autobús y ir a pasar lo que sé yo a Chuarca ¿eh? Eh, para dentro de poco tengo tengo tengo una Un fin de pensado, plane, medio planeado, a ver si sale o no sale, eh, en nada. Ya ves, yo un sitio que te acerca, Pero bueno, yo soy así, yo quiero más de ir a sitios que están cerca que en los sitios que están... Que tan yoñe, yo una cosa muy rara, pero bueno, yo creo que por ejemplo, mira, <risa> curioso, ahora estoy acordándome, yo lo guapo que tiene este programa y lo guapo que tiene, que tiene Anedonia, que vas eh, enlazando unas cosas con otras, y aunque no les traigas pensadas ni preparados, ni nada por el estilo, pues vas va saliéndote, ¿eh? vas saliendo, porque vas, vas conectando unas con otras, esto yo también un poquitín por... Por neurología, ¿eh? por neurología, explico, me desplico. Vosotros, tranquilos, cuando no me entendéis de algo, no pasa nada, que yo me lo explico. ¿eh? Eh, por neurología, quiero decir que, vamos a ver, la, eh, el nuestro, la nuestra memoria, digamos, tarta en muchos sitios, no está localizada. Yo, personalmente, no soy localizacionista, con lo que pensar que te que en el cerebro. en una del cerebro, ¿Mm? ya no pienso que tenga ninguna área del cerebro, ni siquiera pienso que tenga eh, exactamente toda en el cerebro, pero sí que pienso que el cerebro cumple un, una gran función. Eh, una gran función que cumple, al respecto de la memoria, y eh, guardar ¿m? conexiones, circuitos, ¿eh? neurales. Y cada uno de esos circuitos lleva un. Ye un ye, ye, Lleva un recuerdo, digamos, ¿Mm? y lo bueno que tienen ya que lo mejor esos circuitos neurales. Pues uno de ellos, vamos a suponer que vamos a imaginarlo no, así gráficamente, como que cuando se activen, ¿eh? vamos a suponer que se iluminen. Bueno, pues lo mejor al, al, al iluminarse, ¿eh? ilumina ese circuito de recuerdo. Pero y que como se ilumina, pues da un poquitín de luz, no se ilumina del todo, pero da un poquitín de luz a no un recuerdo que es ha yo, que está guardado el yo. Coño, y entonces ese, pues prendese también. Y entonces igual yo a prender otro, y otro, y otro, y otro. Y decir que los recuerdos, eh, y esto no lo digo yo, esto podéis experimentar, y lo habréis experimentado 40.000 veces, cualquiera de los que tenéis ahora mismo sintiendo anedonia, los recuerdos, conéctense e inter, interconectense, de manera que cuando tienes uno, muchas veces, ese, eh, sí, llévate otro, y otro, y otro más. Eh, ¿Con un conocéis el efecto eh, que llamen de la Magdalena de Prus? ¿Mmm? Bueno, pues Proust, eh, Marcel Proust, que un paisano que, que escribió noveles, ¿eh? escribió unos cuantos noveles. Que yo no le, le doy ninguna, ¿eh? Porque tengo atendida más que son un peñazo tremendo Todas esas novelas Entonces yo no le doy ninguna Ni os pues voy a recomendar ninguna ¿eh? Que soy yo muy amigo de recomendar libros Pero en este caso no os pues voy a recomendar Ninguno de Marcel Proust O bueno, o si sí que pues lo recomiendo Porque dicen que oh, que Un sumo de la literatura universal Bueno, pute tía, yo los, los sumo sumos eso Normalmente no Pues que quieres que, que, que pues, tía, yo, ni, ni en el Marcel Proust Ni, yo que sé, ni García Márquez ni, ni Cervantes ni Shakespeare la verdad es que son más de de, de, de escritores cutres ¿eh? a mí yo lo que me gusta los, los cutres bueno, pues el efecto Magdalena de Proust ya ¿eh? más asesina porque Proust tiene escrito una novela por lo visto muy gorda que se llama eh, En busca del tiempo perdido ¿eh? y, y el argumento de esa novela el fecho De que un paisano entra a una cafetería y pide una magdalena. Y cuando come esa magdalena, el, el sabor ¿m? de esa magdalena evoca el sabor de las magdalenas que hacía creo que su abuela, cuando él era niño. Y ese recordar de repente el sabor de las magdalenas de la abuela... Pues empieza a encender un botón de circuitos alrededor con todos los recuerdos de cuando ya era niño. Y entonces escribe una novela gordísima con todos esos recuerdos. Eso ya el efecto de la de la magdalena de Prus. Bueno, pues a mí pasame un poquillo en eso con Anedonia, Préstame anedonia, porque vienes aquí y cuentas una cosa... Y esa cosa, pues, llévate a, a recuerdos que no sabías ni que tenías ahí, pero que aparecen en ese momento. Ahora, por ejemplo, cuando estoy falando vos de los microcosmos y de los pequeños viajes antes que los grandes y demás, pues, estoy acordándome de una cosa que yo creo que puede llamar la, la atención de la gente que te ha, que está sintiendo ahora mismo el programa. Que ya que, eh, bueno, pues, no sé, los que estáis ahora mismo ahí, si... estudiasteis en la universidad o estudiasteis en un instituto o en lo que fuera, pero bueno, que ya es normal especialmente en la universidad cuando haces lo que llaman el, el viaje de estudios, que nunca tuve muy claro por qué se llamaba viaje de estudios porque no vas a estudiar ni, ni nada por el estilo lo eh, no normal cuando haces una cosa de esas y, y, de, y pretender de ir a un sitio que te aleje, ¿no? Pues yo me típico de los viajes de estudios universitarios, pues que si los que marchen para Cuba, que si los que van a, yo que sé, a la, a la Palestina, que si estas cosas... Bueno, perdona, hay que fue un, un inciso, porque está llegando ahora el invitado de esta noche, eh, el invitado de esta noche, que no hay otro que el nuestro amigo, el pistolero, maniego, un aplauso, apl aplaudo usted usted, pistolero. Buenas noches. Bueno. eso eso ahora toma toma asiento. toma asiento toma asiento que te, te voy a abrir el, un micro aquí para que para que para que todo el micro esté grande a ver si, si este suena sí suena suena vale pues hala, ya está ya está con el micro y por otro pistolero sí bien. no pues que estaba yo comentando una cosa que que yo, posible que tengas tú de algo que, que añadir al tema estaba te hablando un de la... la ¿Eh? De Prus. Ah, sí, bueno, oh, bueno Proust ya quedó atrás, padre de no. Dios, ¿dónde ¿no quedó ya Prus? Joder, lo que tardé en aparcar el coche y llegar, ¿eh? Joder, colega, pero ya que este programa va a unas velocidades tremendas, ¿eh? ¿Cuál haces, pues? No, pues hablaba un poquillín... Hombre, también tiene que ver con Prus, pero mm. porque... A ver, la cuestión ya... A ver si, a ver si sé qué pasa por para atrás gusta gustaba mucho este ejercicio de rebobinar. Falé de Prus por el tema del efecto Magdalena. Uh -huh. Falaba del efecto Magdalena por el tema de que eh, las conexiones neurales de los recuerdos, muchas veces lo que fangé, tú actives el circuito de un recuerdo y esa activación lleva a la activación uh -huh. de otro que eso lleva, puede llevar a la activación de otro y demás. Sí. Eh, falaba de eso, al cuento, de, del tema este que decía, de, de que soy más microcósmico que macrocósmico, uh -huh. en el aspecto de que yo pueda desplazarme, para moverme por ahí, pues casi a lo mejor para mí es preferible ir a Nava que ir a, a Moscú aunque sí. pueda parecer una burrada porque era siento bueno, de será mejor de la Moscú no bueno depende para qué y con quién joder ¿qué, uh -huh. hostia vamos a ver sí. Y entonces, pues eso, ¿eh? dice, coño, y esto le tu otro recuerdo, ¿eh? que por eso todo el rollo de la magdalena y demás, le sí. citó otro recuerdo, que ya verás, que ya es raro, porque comentaba yo que lo normal, la gente que estudiamos en, pues, en la universidad, en institutos, en lo que sea, ya que el viaje de estudios ¿Eh? que estaba yo comentando que no sé por qué coño se llama vieja de estudios porque que yo sepa allí no se va precisamente a estudiar <risa> va a hacer muchas cosas pero estudiar pues no sé oye que sé yo igual hay algún raro bueno los de la facultad de historia del arte me parece que viajaron una vez a, a Jordania a ver Petra y oye, está bien. eso eso sí bueno pues sí en ese caso sí pero bueno no yo no normal no. pues decía yo que en los de estudios lo típico de ir a Yo que sé, llevase mucho Cuba, ¿eh? eso pues, se de gente que fue a Jordania, gente que fue al Caribe en general, nunca en una Cuba, no, cosas pues así, no sé, uh -huh. por ejemplo, tú, ¿dónde fueron los de la tu facultad? No, no fuimos, no, fuimos. Ah, ¿no fuiste no, a, la, vamos ¿no? a Cuba, ah, muy y nos organizándolo, una sí. ayuda, incluso organizamos ahí ayuda solidaria para llevar ahí ordenadores y tal y ah. cual. ¿eh? Pero al final aquí yo y no aportamos no nada, al final quedó quedó Devolvimos las perras y todo de la gente, de lo que se había ganado había y tal. Pero sí, sí, era la vida Cuba también. Sí, sí, vamos a juntos, los juntos, las matemáticas, los de física, los de informática. Al final los sí. únicos que están, los de física, es que se... Fueron bueno, su... por su cuenta y creo que creo que fueron a Cuba, si no me equivoco. Mira, ¿ves tú? Bueno, sí. pues ahora sí. apuesta a ver dónde fuimos de, de BS de estudios, la gente de la formación de psicología. A Viena. No, sí. no, no no fuimos a bien. Digo yo, por saber, hablar no, ahí del círculo no, de Viena. No, no fuimos a Viena, no fuimos no, a Viena. No, no, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, más cósmico, Más microcosmico, microcosmico. microcosmico Sí, yo, Coyote a tomar una sidra. ¿no? Un poco sí. más allá, un poco más allá, un poco más allá pues, de Coyote. De, ¿Por Asturias o por España? Pues, sí, fue en Asturias. Fue en Asturias, ¿Fue en Asturias? En Asturias. Pero, pues lo pues. más lejos, ¿oíste? Ahí, en el barrio y tal. Pues no, tío, pues no, fuimos al consello de Villaviciosa. Sí. A un pueblo que se llama San Sanxustu. No te parece unos días, o sí, una ¿eh? semana, o no, yo... no me acuerdo, era un puente. Era un experimento sociológico. No, yo diría sencillamente que nos juntamos, eh, ¿Sí? nos juntamos la poca gente que al final, que va sí. para el tema de ese Estudio, uh -huh. no queríamos más de... de una docena, yo no creo que fuéramos ni siquiera una docena. Que cuadro que encima lloremos lleremos un grupín de amigos. ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, estes, estas cosas también de verdad, son típicas, son muy general, que es el final los que lo organizan son los que más mandan, los que más dicen, los que más tal, y al final bueno, se ve que los demás decidieron tomó tampoco esta gente sí. y bueno, pues quedamos nosotros nada más. Y entonces decidimos que como no teníamos perres para ir a ningún sitio ahí en el quinto pino, pues lo que debemos hacer ya era hacer en vez de un viaje de estudios dos mm. y hacer dos viajes de estudios pero que fueron los dos muy cerquita de muy cerquita de sí, sí, aquí sí, sí. y de hecho fuimos una vez a San Justo eso Villa Viciosa y la otra vez fuimos a ahí cómo se llama este pueblo muy cerca de Navalgas. un ¿Eh? tineu, un tineu, sí, no, es mejor no, no, hacer eso que no, no. hacer nada como nosotros, al final. ya te digo, te digo, yo creo que fue un poquito por eso la tal, porque hubo, hubo de fecho, mucha gente uh -huh. pero cuando veo que no había muchos perros, he eh, dicho bueno, pues yo para eso no voy a, uh -huh. no me interesa, no voy uh -huh. a un yo, Y cuando propusimos la la idea de Dir, no primero fue el de el de navegas. sí, sí, primero fue el de Navelga, cuando propusimos la idea de Dir en Navegas, la, la gente pensando sí. que, que estábamos tomando yo su pelo, sí. ¿no? y claro, nosotros, nosotros cometimos el error de querer que se apuntara a mucha gente, sí. que todo participara y tal y cual, y al final, al final nah, cayó por su propio peso. Eh. Una pena, una pena. No, pues nosotros pasamos muy bien no, claro, a ver, si es poco si bien avenidos Hostia, y... pues eso, lo mismo en la no, es que no, no, no, pues si vemos unas no, no, personas cada vez uh -huh. eh, no, no, no, no, alguna gente, no, gente no, en algunos, no, uh -huh. bueno, Pero no, no, muy bien no, no, no, no, no, no, qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, encontramos una alberga de collo nudo en la en un pueblo de la belga rechanos hombre, rechanos uh -huh. encontramos un albergo de collo nudo en rechanos ent enteramos como de vale pues vamos en alza hasta tineo y después de tineo para la llévanos un, un, un microbús y tal que bueno que risa con el microbús porque claro el microbús está acostumbrado sabe perfectamente la gente que tiene que llevar Oye, miércoles, o sea que hoy viene fulanita que fue al hospital, Mariano que sigue sí. bien viene tal, Joanín, y, y si día que nos presentamos una docena más, el paisano, me cago en la ley, pero ¿cómo no avisáis eso? guay hay que saberlo esto porque tenemos una compañera que sí. llega de Navegas saberlo esto cómo no me dijo nada me cago en la mar me cago no sé qué pero voy a rir, tío porque apiñamos nos todos en el mm. en el microbús tío la asiento de normal y nosotros claro. madre de dios y fuimos cantando el asiento de, de, de Navegas no lo pasó también en la vida claro hemos dios. Dios, disfrutado chaval hemos disfrutado <ríe> claro. y, y luego nada en Navegas para arriba un, un taxi no me acuerdo cómo se llama el taxista olvidosme otro que el día eh Hostia, de cordiales y tal, <ríe> o, o, Gordo, borracho, madre de Dios, que risa con país, ¿no? Que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero <ríe> bueno. Y nada, luego, pues eso, los metidos sea, en el albergue pasando de sí, maravilla, claro. de maravilla. Sí, hombre. Y la otra sí, vez... No hace falta lo que, yo, que te decías tú antes, al principio. Ah, y o sea, no hace falta... De ir con quien quiera estar eh, quiera, exactamente, no exactamente. Falta, ¿eh? ni ser muchos ni ciertas falta ¿No? ser los que de tal para pasar hoy no hace falta más ay efectivamente uh -huh. yo, sí, eso la verdad que tengo muy claro yo nunca nunca tuve yo el interés en ir a ningún sitio en el que no opino la verdad no por yo, nada hay sí. sitios guapos que bueno intereses yo sí tenía ganas ir a Cuba por ejemplo al final fui a Cuba hay uh -huh. sitios así pero bueno lleva un tiempo un tiempo al cuando yo era más mozo que tenía ganas de, de... no sé por qué Grecia Llamábame la atención uh -huh. Grecia. Nada que ver con lo de ahora que ya, ya, ya, ya, ya. Grecia, porque bueno, como tienen piedras y tal, pues es pues sí, un sitio ya. interesante. No, de aquella no era porque les tiraban, era porque había piedras ahí, sí, y sí ¿no? sí sí claro, claro, la cuna de la civilización, de algo ¿no? así ¿Eh? Y a Cuba, de alguna vez también tuve yo interés en ir a Cuba, que Cuba siempre me parecía el septuagésimo noveno concedido de estudios pues, uh -huh. Joder, había tanto estuve sí, en sí, decía sí. usted, pues, pues habrá que ir velo. Pero, pero luego, como que se me quitó. Y luego, como que ya empecé a llevar más con esta paranoia. Y yo, yo solo puedo ir a sitios a los que puedo, vol de, de donde puedo volver caminando. Caminando, sí. Para en sí, el caso pero, de que, pero, oye. su Cuba, más jodido. Ahí está. Yo decía, a ver, que tengo que ir a, a Moscú. Por culpa de la tal. Pues sí, sí, se sí, puede volver sí, caminando. Con bici, una mala, una mala bici. Ah, tardes <risa> lo que tardes, lo que sea yo, pero ya llegues. Sí, sí, pero claro. Sí, sí. <risa> Cuba o Mallorca que está más cerca. Bueno Mallorca igual puedes venir nadando, qué sé yo. Pero ah, no sé si él me calofizo. Él me caló, él me caló fue en eh, Mallorca, sí sí. Pero bueno, a ver nadando igual no, pero bueno en una joder, bueno, eh, la un... tal, ¿no? una anzuchita, no, y tal, tal, tal, de, tal, de, de, ahí estamos. de, de palo, claro, bueno, claro, algo bueno, de eso siempre, eso igual sí. puedes llegar, pero bueno, bueno así no me prestaba a mí. Y has y... llegado es en Francia, en vez de en esto, en España y tal, pero bueno también ya puedes ir andando. Sí, en realidad sí. <ríe> Joder, oye, lo único que, eh, también yo, ¿verdad?, que, que después pasó otra cosa, que yo que tuve un tiempo, ya no soy tan radical, Tuvo un tiempo en el que no podía de ir a un sitio, ¿eh? no siendo que fuera por mis propios medios, yo decir, ni en tren, ni en autobús, ni nada por el estilo, donde podría llegar yo o caleando o dando pedalada, No, no, no diga yo bueno, supongo que la audiencia lo no sé, pero es un poco rarine. ¿eh? Yo sí. Va, raro con y como decía aquel tal, y dice, no, tiene tus cosas, ¿no? Tienes tal, cosas. Bueno, cosas, sí, sí, bueno, anda, pues si te digo el otro, el otro hostia, o, otra leyenda que me puso una fue la, la de ir nada ir nomás a sitios, esa es la que tengo que conocer sí. nada más a sitios en los que se pueda volver calillarme en caso de, de que mm -hmm. vengan maldaes. Porque sí. de un día para otro va a pase el petróleo eso da más claro que el agua uh -huh. ¿Eh? y no lo vamos a saber vamos a saber el día que tenemos en, ¿Sí? eh, en puerto de la cruz y vamos a coger el, el avión para venir y para nos digan, ¡Ah, ya que ya no hay petróleo sí, sí. a quedarse aquí <ríe> risa, ¿eh? ¿Eh? te digo vale pues esa es una de las leyendas que me puso uh -huh. otra es la de la de no un día en ningún sitio que no pudiera llegar a yo por mis propios medios uh -huh. y la otra y es la más rara de todos ese por suerte duró muy poco ¿eh? pero no podía ir a ningún sitio donde no hubiera llamado ningún rey asturiano. <ríe> Ya ves, tío ¿Y cómo sabías tú si había llegado ahí a un rey Asturiano? No, hombre, más o menos por los mapas y todo el Ah, bueno, del reino Fue la parte ya. Del reino Entonces, bueno, bueno pues, oye, España entera casi, ¿no? ¿no? No, no, no Del duero para allá no puede pasar Ya no puedes pasar el duero, no, eh, una ¿eh? <risa> hagan Podía llegar, lo único podía <risa> a llegar a Lisboa Porque Alfonso II sí, llegó a Lisboa, llegó a Lisboa sí, Y de sí, sí. fecho en ese tiempo, fui a Lisboa <risa> Entonces oye, un viaje por, por Portugal, por a aprovechar por ahí que No, entré no, por no muy mirando, por... mirando el claro. Un... No, pero entré por entré por ¿cómo se llama esto, hombre? Por Policia. por Galicia. Mm -hmm. entré por Galicia, por ay, ¿cómo se llama este sitio? Por Vigo no, mm. antes, ¿no? Eh, bueno, provincia de Vigo sí, pero Viana no, Castelo Viana Castelo Castelo. Viano Castelo, Viano Castelo No llegaste eh. por vivo Que se entra por Como yo Por Caldas de Reis Y esa zona mm, es No Es que bajé Portugal Mucho por ahí todavía andando, No Yo en a, papo, Entré Entré varias veces Porque Portugal un sitio Que visité sí. varias veces Y entré por tu a, uh -huh. a este sitio Dios Como me jode la nomia Tío este pueblo que está justo en la frontera que está de un lado del río Tatuí y del otro está Valenso do eso es Valenso por Valenso do eh, a Chávez también fui uh -huh. más de una vez a Braganza que tengo a yo sea. un bisagüero bueno ya no lo tengo que era, era, de, era de, de Braganza uh -huh. ¿Y era de Braganza? sí de Braganza y, y eso esa vez que fue la que más la que más en largo fui eh, entré por Valenso do recorrí toda uh -huh. la costa y tal y llegué a Lisboa Claro, de Lisboa no podía pasar, no, bro, ahí, eh. ahí hay territorio conquistado claro, sin de Lisboa, conquistar. no pasaron Alfonso II entonces, <risa> No, Nada, pero bueno, no pasó nada, ¿eh? porque porque rompelo después, una vez que fui a Barcelona y oye, no oye, siempre nunca se sabe hasta dónde puede ir, hasta dónde puede llegar el reino. Mm, hombre, poder por poder pudo llegar muy para allá, pero bueno, vaciándonos <risa> de los mapas históricos y sí. tal, pues. Y volví a romperlo sabes cuándo maniago? No sé. Coño, pues cuando fui a ti Ay, es verdad <risa> Que fue la, fue, me yo, par, la, la última vez no que, de ¿eh? Fue la última vez que salí de estudios Me sí. parece Creo que sí, porque Bueno, yo veces... sí sí, yo tampoco Desde que vine de ayer antes no, Ay, pues, no, no, estoy aquí también Hombre, porque ¿verdad? estoy pensando, a ver que, que un par de veces con el grupo de montaña Ramón Mercador, pisamos y yo Pero bueno, muy en la frontera, muy bien la sí, lleno, y además oye, no, no es muy estudies. claro que yo no sé estudiante. Ahí, bueno, ahí ahí, es ahí, salió otra ahí cuestión. Dice. De hecho, sí. te ¿Eh? habíamos enseñado a celebrar el San Gerarín, como faenoide. Efectivamente, eso sí que se eso me cago en la madre. Eso sí que se me cago en la Eso ya es una procesión, ver... lo demás cuento. ¿Viste? Me cago en la madre. Vale, vale, mi mapa <risa> lo he visto, ya va a acabar de pero si salen ¿Ahora en el, en el, tenemos pues ¿Sí? no, el Noviego tenemos madrugada? No, no, no, no, no, no. Cada vez uno sabe dónde llega, ¿eh? para ir a. No, también saber dónde ir más que nada Para saber que nunca te van a tocar los collones A ti Tú vas a sentirlos, me parece Depende del alto que toquen Que salen de ahí, de la Tenderina, por ahí No, salen del edificio histórico De la catedral Pero vas a la iglesia esta de la Tenderina Sí, sí, sí Estoy pensando que Depende del alto que toquen los trompetes Esos que lleven ellos, los de Cuslan Que llevan trompetes Pues, pues igual los siento hasta yo desde casa, o sea, La puta que los paños. Yo tenía a mi huelu, mira, trayendo recuerdos y tal, ver, claro. acordarme yo estos días y tal, de ahora que... Semana, siempre me acuerdo en Semana Santa, que tiene una palabra, tiene una, una expresión muy buena para toda esta gente, a ver. fariseos. Ah, bueno, sí. más le decía, los, estos son unos fariseos todos y tal, claro, conocía a los de cerca, tuvo que leer con ellos, eran <risa> los que mandaban y tal... y mi huelu, como yo era así republicano y tenía negocios y tal, pues tenía que andar con mucho ojo y tal, y acuérdame, acuérdame, y mi, mi huelu murió teniendo yo ocho o nueve años que decirte, que nunca uh -huh. estuve, que tuviera mucho o tal y de las pocas no se me ha fíjate de bueno. son unos fariseos todos y tal son unos fariseos, porque para encima de nosotros en, en, en Polalena el, el paseo que se falla en Semana Santa cuando se saca el santo y tal, y después en el corpus sí. tienen que pasar por donde nuestra casa hoy uh -huh. y el pasu de toda la vida era por ahí y tal, bueno, o te huyera o fue, bueno, casi es que ellos hay que abrir y tal mm -hmm. y entonces nosotros cogíamos las rosas y tal y tira, desde el vapor en tirábamos eh, pétalos de rosa cuando pasaba la el cura con la presión y tal, uh -huh. y mi bueno, claro había que hacerlo porque había que hacerlo porque bueno, ya había que hacerlo ya en los ochenta y tal, ¿no? que bueno, ya a los ochenta y tal de hecho era un no sefai, ya ahora habíamos, no, hay que abrir ahí bueno, pasáis si queréis y si no, seguáislo vosotros <risas> <risa> ya me da igual pero y de aquella así, tiraba rosas y tal, y ponías la banderina España en la bandeta y tal, y... Madre de Dios. Y fariseos, fariseos, son todos unos fariseos. Y a la puta Entonces, no, todos no, pero la mayor parte. No, fariseos. pero bueno, 90% o más. Porque uh -huh. yo, vamos a ver, yo voy voy a decir también que soy. Nada, no, yo mentira, no soy tolerante con las religiones, pero bueno, eh, vamos a decir que dentro del catolicismo, pues hay cosas que, bueno, oye, que, que ellos que las falgan, que, no que a mí no me importan, ¿eh? uh -huh. no sé, eh, o hay incluso fiestas religiosas que a mí incluso me presten, oye, pues. La Navidad, que no he puesto nada A mí me gusta la no, no, eh. Yo, por ejemplo, el respeto a una persona que crea... Por ejemplo... Que sea está. cliente, que crea, que seas cristiano. A mí para parece perfecto. Pero, claro, estás, pero yo que la semana santa, tío. No, porque no, yo, yo lo no. más hipócrita, lo más, yo lo más fariseo de todo. Yo lo tío, peor, tío, yo tíces, yo lo peor. Para Navidad, un y otro, bueno, para que... Pero esto, esto y fariseísmo puro eh, Además, dato tiene una carga política, tío. Tiene carga política. Está muy asociado a tal, sí, Totalmente. sí. Totalmente. Sí. Y es que yo, a ver... Y, Hombre, hay sitios y sitios, ¿no? Yo por ejemplo vi una procesión de Semana Santa en en Chuarca y madre diosa que yo en Chuarca, Barca, sí, aquello era yo me he pasado una fiesta que otra cosa, ayer no es sí, pero van los los xugando y jugando, la gente charlando y tal, y van, sí, bueno van de procesión, pero que yo otra cosa que no te pares mal, pero de alguna vez acerquéme por curiosidad a ver de alguna de los Madre de Dios, todos lo ¿Todo los nacerudos que, que, que sí, conozco estaban sí, sí. allí. Sí, sí, sí, sí. Eh, acababan la, la mano y esa suya, la procesión, y tocaban el himno de España. Que decías sí, sí, tú, sí, sí, pero sí, que no, coño no, pinta sí, esto con no? una celebración religiosa. Los estudiantes, estos eran ahí donde San Javier, Joder, eh, lo más facho, ya que los a ahí ensayar y tal, conocían unos cuantos de, de las viejas locas eh, eh, y tal. Claro, claro, no sé. claro. claro. Es que a mí pasé un mes, una vez que fui a verlos, digo yo, madre de Dios, sí, sí. Si, si este conozco lo yo, y este también, y, sí. y son de nazis chungos, o sea... Sí, sí, sí, sí, sí lo más ¿no? tal. Y luego... Yo vi en Ciudad Real, chaval, vaya muy que pasé. <risa> y lo <desde risa> que no fuera ahora en Semana Santa fue justo pues la semana anterior, en Pascua. Sí. O sea, lo Pascua, Pascua y este fin el vale. Ramos, en Ramos. Perdón. O sea, ¿no? No, no, o sea la semana pasada, sí. fue el domingo que ya empiezan todas las celebraciones y tal. Ah. Sí, fin de semana. Que no eran las, estas, que estas son ya... Y la madre mía que pase chameo cuando llegaban ahí boom, arriba boom, boom, y al cielo y uno pero de estas eh, las de aquí Amigos. es con las que es de chichinabo de chichinabo <risa> o sea, son de, de, de mentira parece eh, pues por fortuna para mí no les vi mira más desde aquí que les de aquí bueno ya desde aquí mira pues yo por un lado casi creo que deben ser peores desde que les de otros sitios en el sentido que los de Ubieu, les montaron de cuánto hay 10 15 años para acá Igual ya igual antes, pero por ejemplo sí, si algunas nuevas, está, está de San Javier nueva, hace poco. nueva ahí, sí, hace poco. Yo qué sé, pues la de Chuarca, por ejemplo, que te decía, tengo entendido que allí, bueno, pues que ya era, allí si ya era, eso, sí llega tradicional facilidad, no hay mucho. Y yo qué sé, pues habrá otros sitios que a lo mejor también y ahí a lo mejor mezclas un poco lo que ya la La fiesta entre familias o lo que sea con, con, con todo esto otro, pero uh -huh. allí que darme la sensación de que nos subió, que, que y todo esto otro, no De hecho, en Campomanes yo todas las, todas las pascuas que hablabas antes de salir en Semana Santa y un y, otro y tal, siempre iba para Campomanes porque, y la fiesta, además uh -huh. es una pequeña procesión, pero bueno, procesiones de estas de pueblo, con un santo, una más, no con toda esta parafernalia de capriotos sí. y tal... Y, y, son las grandes fiestas, claro, los caballitos, las, las orquestas de prau algo que te digo, eran como claro, claro, no, siguen siendo, no sé si ustedes no se celebran o no, pero tengo. pero y, y entonces bueno tenían asociado a eso, a los, con los primos, con la abuela ofrecía claro, a los ventos, claro. comida para cuarenta, para cincuenta, esas cosas, esas ¿sabes? cosas, esa presta, entonces en ese respecto prestaba, ahora ya no presta. Eh. Pero bueno, por lo menos eso no es la mí Yo que a mí... Ah, hombre, claro yo la, A ver, la, mi, por ejemplo, la mi mamá Que yo, ella muy muy religiosa metal Sí, ella, sí, oh, sí, sí ah, no, estoy eso, muy Y gusté man. mucho, pues esto de las procesiones y sí. tal presté mucho Y todavía me decía el otro día Vienes ver tal y Digo, no puedo, mamá, que me da mal rollo Que yo ve a esa gente del, con, disfrazada del Ku Ahí tocando música tétrica Y a mí dame mal rollo De verdad que, que ya no puedo... Sí, no, que... sí, no, no, de mal rollo, de mal rollo. Muy mal rollo, porque ya no es... Ni siquiera es triste, es como tenebroso, es tétrico. Ya para, para, sí, para mete miedo. Miedo, sí, para meter Me mete un poco miedo. de miedo. Sí, sí, porque además, claro, te ha representado ahí todo lo, el cura, los militares, porque suele haber o sea, los militares o, ahí. Lesionarios, ahí, están, lesionarios, sí, lesionarios, tal. Y lo más casposo, lo más eh, casposo de esta España que claro, está ahí tira. descomponiéndose, pues ahí están, ahí están casi todos. Y después, mucha gente... que por el ritual o por no sé qué, que va allí, pero bueno, a lo mejor sin ser muy tal, si uno entra ver la procesión, yo sé de una chava tal que va a ver la procesión porque gusta y tal, bueno, y no independientemente es católica, ni creyente, ni mucho uh -huh. menos y tal, pero más asociado, pero uf, pero el núcleo duro o sea, es y muy, muy, muy, muy, muy, muy casposo. Y luego el comentario esto de fariseos, la sí. verdad que yo estoy pensando ahora, bueno, la gente que conozco personalmente que está muy muy metida en el tema de Semana Santa, sí. Joder, de cada diez igual nueve son de lo peor los peores. los más hipócritas, mundo, ¿eh? claro, los peores más hipócritas. Claro. Decía mi tío, Dios, iba detrás ahí con un látigo, tío, creo que iban a dar ahí, eh, ahí yo pavin. Vengo ahí y tal. No sé por qué no celebran, tío, el, el el fecho así de dentro de la historia cristiana. A mí hay un fecho que son los evangelios que yo es mi favorito y que me gusta, ¿eh? uh -huh. gusta mucho. ¿eh? Y muchas veces pensé que, ¿por qué coño no se pone en práctica? Que yo el pasaje de cuando Jesucristo entra en el templo y, y, y pues los echa a la tele? Claro, y por eso no les interesa, no, quedarnos claro, pero la religión tiene, claro, como tiene ese sí componente de poder uh -huh. asociado al poder, pues tiene que. recrease y exalta esa parte de, de, de eso de dominación de, de, de meterme a la gente de tener en oscuridad en vez de ser pues eso es lo que dices los evangelios que era el jesucristo que iba iluminando iba predicando y iba iba pues eso a la gente diciendo eso, oye que ¿Te te no, te claro que es ya que <ríe> sí de que, que sois unos fariseos que sois unos hipócritas que, que el mundo el mundo de dios en la tierra no y no esto perpetuación del Vale, pero ahora va a cambiarlo el Paco Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues, Bueno, hoy ah. leí leí que dio la, la misa en una cárcel Ah, sí, sí Y la doy los pies a una musulmana Ah, mira Oye Flipa Joder. Sí, sí, sí A ver si va a ser de to ¿eh? todo No sabe un papa negro, no sé, a ver... Hombre, ¿y es jesuita... Sí, es jesuita, algo... Eso, eso ya sí, yo ya en, ya. Los jesuitas siempre fueron raros, ¿eh? Sí, Italia. sí, son así de su manera, qué ah. sé yo, pero bueno, cuando yo voy será por algo también. Bueno, las SS inspiradas en los jesuitas... Sí, hombre, Lo los, jes los jesuitas negros, se decían las... el círculo... A ver, no las SS en general, sí. el círculo interno interno de Hitler uh -huh. y eso tal, que se reunían... donde ayer el castillo este, el Nido del Águila bueno, que tenían unos rituales eh, de los de los jesuitas que los jesuitas fueron una orden que expulsaron de de países cristianos y católicos y no te muy puesto en el tema pero tengo entendido que esto es de la trilogía de la liberación uh -huh. eh, esa panda de roxos que llenan sí, sí. curas y roxios a la vez Eh, que bueno, que dentro del mundo jesuita Que tenían su... Sí, eran muchos eran jesuitas y tal, sí, uh -huh. sí, sí Oye, esto se a ver, a ver si este, El Paco nos la arma aquí Joder Oye, un tánalo, ¿eh? <risa> ya puestos, eh Está bien, voy a, hacer, voy a reventar todo, a hacer a ver que diera ahí un poco. ¿Será Papa Negro sin ser negro, tío? A ver, lo de Papa Negro, por ejemplo, uh -huh. dice que al ser Jesuita, sí. que los Jesuitas están asociados a esa movida. No sé cómo hago ley yo por ahí que hay no una relación con uh -huh. pues, ser Jesuita, era como ser Papa Negro. O sea, Papa, que uh -huh. no era exactamente que el Papa tuviera que ser negro, sino que. podría ser qué sí pero son estas cosas que salen ¿no? ya, bueno, eh, salen la doc no o sea, <risa> a pero bueno estaría bien porque según la profecía de San Malaquías eh, este por número sí. tiende a ser el último ya sí. el último papa de la Iglesia católica se un jesuita oye, de Pues, pues, exactamente que yo lo que, que sur, sabes, está muy poco puesto, estoy muy poco puesto, pero creo ¿eh? mm. si no me equivoco y si me equivoco pues puedo llamarlo aquí en que lo que lo sepa mejor, pues llamarnos al teléfono que igual es lo que oyemos, igual no, pero bueno pues llamarnos llamarnos. Eh, Parece que por lo que se caracteriza, por una de las cuestiones que se caracterizan y por la eh, defensa de, de la figura de Jesucristo, como pruebe sí y por sí, tanto sí, la iglesia sí, sí, tiene sí, que ser no, prove sí. para seguir a, sí, a si como el, el voto más tal que llevan sí sí sí eh, sí, una eso, co sí una cosa sí que no pueden hacer extensación estamos sí, muy metidos es sí. eh, muy implicados en el tema de la educación muy <risa> es que bien por el ejemplo de, de colegios de, de sí, jesuitas sí. y tal y la verdad es que no sé mucho más eh pero bueno mm -hmm. oye yo creo que con esas cosas con que tan por la por la con qué tan sí. son un ejemplo para las SS, ¿eh? joder pues yo creo que con esas cosas ya <risa> tiene un currículum bastante Hostia, joder de bueno. hecho de hecho los lo de estas nació en un seminario nació en seminario jesuitas joder pues bien no, no, dios interesante Entonces la plataforma esta contra los desahucios nacería también en un, un seminario de Jesuitas, ¿no? <risa> sí, ¿eh? Digo yo, porque, oh, soneta, ¿no? Soneta, soneta, sí, Todos sí. Todos soneta. Soneta. Por cierto, pues esto es un maniego. ¿Digamos usted. ¿Sabe usted que una de las de las señoras políticas que puso una denuncia por acoso a esta gente y familia suya? La maniega esta. La, la maniega. maniega. Mar niega. ¿Es marniega o qué? O no, no, niega, no, yo es maniega. ¿Es marniega? Es marniega o algo. Sí, pues oye, yo voy a poner después un cantar de... de Otro que también se apoyó de parecido a mí, ¿Eh? en vez, maniego, maniega, en este caso miserable miseria, pero bueno, que yo una, yo una cosa <risa> parecida. Bueno, de hecho pienso que voy a poner ya, ponemos un andar ya, tú mismo, yo no pronto pero bueno, oye, para. Bueno. Da, ya que es el tema, a ver dónde lo tengo. Pues nada, lo que vos contaba, lo que Muy bien tal, hilado, eh, muy bien eh, traído el fútbol. tema y tal así, eh. Pum, pum, pum. nos ocurramos, eh, para que llegue a justo al minuto 40 y tal. Mira, tenemos por aquí a Incio que nos saluda. Ah, coño, Era, bueno, buenas noches, Incio, ¿qué tal? ¿Eh? Buenas noches, compañero. ¿Estás por el Foku también? Sí. Si no se... Ah, coño, Foku también, joder, cuánta peña y esta noche en el en el chat, chaval. Sí, tampoco hay una gozada. Que pone ahí, según no, eh, no. del chal, cielo, los jesuitas se caracterizan sobre todo por la obediencia especial al Papa. Bueno, anda, pues coño, coño. ¿qué pasa aquí? Ahora, sí. eso, pero... eso, por la obediencia especial del Papa. Bueno, pues ahora, ahora que tienen un Papa jesuita, mejor que mayor, ¿no? Es sí, más fácil. están sí, ahí. Hostia, hay tanto. ...bueno, lo que os decía, que voy a poner el cantel en este hombre... ...que estábamos comentando que... ...de los apellidos y tal, este yo uno que también yo primo... ...primo segundo mío... Sí. ¿eh? ...porque apellido es en miseria... dijo aquí, ¿eh? yo no... Tal, ¿Quién o... ¿Quién no? ¿Quién ...no sé, qué? yo uno que dice que me apellido a miseria... ...bueno, ah, pues, bueno, oye, vosotros sí. pues, sentidlo... ...y mira ya ver si os paredes. ...si buscas problemas... ...este es el sitio... Si buscas pelea, mírame la cara Nací de pie y sabiendo hablar Mi padre fue un duro montañés De ojos verdes, por eso soy malo Mi apellido es Miseria Por eso soy malo Andes a mi alrededor Nunca busco pelea Pero no la rehuyo Lo acepto una orden De persona alguna Solo estoy hecho De carne, sangre y hueso Pero si vas a montar bronca No lo intentes tú Solo porque soy malo Mi apellido es Miseria Soy malo No andes a mi alrededor Malo, malo, malo, así soy yo Soy malo, malo, malo, así soy yo No molestes, no No andes a mi alrededor Malo, malo, sí, sí, soy malo, soy malo, no molestes, no andes a mi alrededor Soy malo, te lo digo, soy malo, no andes a mi alrededor nada quitamos otra vez debes decirse el rapaces ese que se ha pedido a miseria pues en un segundo número si sí que no has sí, sí, una pues, canción que me gusta a mí mucho porque esta canción que que tú no lo sabías ¿Eh? no, sí. no sé los sí. si es que están por ahí no lo saben o no pero esta canción y de elvis esta sí. canción y el trouble de elvis o sea que si, y... llegas, si llegas a verlo no la pongo. Lo pones <ríe> y, y... y sale en la casa sale en, el... sale en la película una de las pocas películas buenas de elvis en el King Creole el recreo y esta canción canta él A Walter Mazau, el actor este Walter Mazau, sí, que bien, era bien. el malo de la de la película, de un joven tierno, inocente eh, y cantallista. Canta canta esto sí, porque él, el Walter Mazau es de malo en esa peli y tal, uh -huh. y sale ahí en un. Y ahora ese de tierno inocente, pero que ofrece hostias, ¿no? Que sí, sí. ¡Es sí, <risa> <hostias, risa> <soy, risa> <soy, soy, risa> malo, chico! Pero bueno, pero bueno... Mira, está cantándonos aquí toda la movida de lo que lleva... Claro, yo que inicio chanamorriendo este tema. Que más, no sé, surgen con el descubrimiento de América de la mano de Ignacio Loyola, tan milagroso el desarrollo científico y la conspiración. En los momentos que las iglesias nacionales tiraban por sus propios intereses, los jesuitas facían un punto verde en favor del Papa. Ya sabemos algo más de los Para que lo sepáis. Para que sepáis que tenemos, porque... el paco deje su vida y pues me noto que al final igual sala está bien la cosa no eh, sé no sé, no sé cuando llega a papa yo estoy como toma es el más revolucionario y llega después el presidente y qué miau eh, que muerta, la, el que mande si no sabes lo que pasa no lo que pasó con Juan Pablo el primero muerto ahí duerme muero muero muerto natural muerto natural sí sí ya va ahí en fin qué vamos a qué vamos a hacer qué qué qué sería lo que pasaría para que este marchara Te tú, que del anterior a este, el Juan Pablo II, sí. que mira que estaba, ¿cómo estaba? Estaba muriendo. O estaba sea, muriendo, tú sí. murió. Y este que está bien, porque por mucho que diga que está cansado, que no sé qué, qué tal, comprado con bueno, el otro, comprado con otro, está como un pae chaval. Sí. Y, y quitando del medio aquí algo, algo, algo. hombre, a ver, algo habría por detrás. Yo estos días, con el rollo este que se puso de moda el, el tema del Vaticano y tal, pues estuve sintiendo unos cuantos programas de radio, de uh -huh. esa temporada y tal. contando un poquillo en el tema y claro bueno hay unos esfuerzos ahí básicos porque el Vaticano un mes de ser un estado ...como todo estado ...pues uh -huh. tiene sus intereses... ...y, y los intereses de muy grande, muy grande, porque... ...todos bueno, claro... ...pues comentaba en todos estos que... que a la medida de dejar es que venían por... El, ...por el Banco Vaticano... Uh -huh. ...el Instituto de Obras de la Fe... Pues uh -huh. ...que se llama... ...y que entonces, bueno, que... ...el control del, del Banco Vaticano... ...pues que... ...que yo el que movía mucho de lo que se hacía en, ...en el... ...en el Pro Vaticano... Uh -huh. ...parece que ...el... el, el, el El Benito Este y el Benedicto, sí. que cambiara al director, comandantes uh -huh. y que se yo, que se pues, yo, igual marchó. Sí, lucho, luchas de poder, de ese, ¿no? tal. Había otra teoría, había otra teoría que, que contó un sevillano, ¿eh? que es un sevillano, que tiene que ver con, con las victorias del Betis en Europa, que <risa> sí, bueno, coincidía con la muerte de los papas. Pues ah, entonces, como vio que el Betis, porque esto se va bien, <risa> que por si acaso, eh, oh tía, déjame quitarme de aquí. Ahí surge el no, ¿no? ¿no va va a ser, ser? Pero... Betis, man que pierda. Sí, <risa> efectivamente. Es... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eh. vale, la tengo para todo, Vale, pero puede ser, el hombre, sí, hombre explicará explicaba muy, ¿sí? muy bien, me coincidía muy bien, las muertes de los últimos papas con las victorias del Betis. oste pues, Oye, como mínimo, covariables variables ¿eh? Oye, ¿no? hay una relación, ¿no? Efectivamente, tal relación implica causalidad, no pero... No lo implica, no la implica, pero bueno, oye... Está ahí, tú... Está ahí, pues, hay pues, sí, pues, pues, que pensar, sí, sí. Claro, pues a ver y... Oye, cuidado. Acuérdame que eso he no menos mucho en la carrera. Mm. Ponemos el mismo ejemplo. Eh, pero, bueno, hay un caso de esos en los que sí, ¿vale? Era una, era una mera correlación. Pero, porque decíamos... Eh, a mayor número de iglesias mayor número de delitos en una población uh -huh. claro son según ellos eran nada más covariables uh -huh. que covariaban con, con la verdadera variable eh, como llega la independiente si sí, la, sí. la variable independiente que llega la población total claro. o sea cuanto más gente hay pues hay más iglesias y hay más delitos uh -huh. Pero bueno, ¿sí yo qué decirte. A ver, porque yo, yo que tienes estudios de este tipo que hay muchos tú estudias dos estudios dos variables puede haber 20 variables que estén correlacionadas y que alguna de ellas puede implicar causalidades. Pero bueno, no, pero sí, sí. yo entiendo interesante, yo entiendo sí. interesante porque a mí parece que llevó en, en muchas ocasiones en la historia mm. llevó a hacer a barbaridades. Mm -hmm. Yo también dos variables de estos bien se sí, relacionaban sí, sí. entre ellas y atacaban a una. Pues qué sé yo. Eh, Eh, mismamente el, eh, la, el encarcelar a las personas con el encarcelamiento preventivo que no se iba a hacer pero se planteó uh -huh. de las personas con, con trisomía X como son este como X, el de la violencia o ¿no? tal sí. la violencia pero que no era tal que uh -huh. resulta que te, bueno no era tal correlacional correlacionaba sí. eh, la población con trisomía X Cometen más delitos conceptualmente Que la, que la población es sin él Pero claro, después veías Que el tipo de delitos mmm, Resulta que no Llegan especialmente violentos uh -huh. eran delitos humanos y corrientes Y lo que sí lleva <ríe> mucho mayor llega el número de detenciones uh -huh. Porque eh, Parece que otra de las características De la, de la trisomía X lleva un ligero retraso Intelectual ¿Mm? Uh -huh. con lo que ya era el el problema que tenían los los las personas con esta trisomía no llegué que cometeran más delitos cometían los mismos lo que pasa es que los pillaban ya ya ya a los delitos otros no los pillaban uh -huh. entonces claro yo conozco muchas uh -huh. gente Creo que, es que de... al tener a lo mejor ese retraso intelectual pues a lo mejor no pueden haber accedido a mejores condiciones debido a lo mejor por estudiar o por cosas de esas puede ser también otro factor puede, puede ser, ser puede, puede ser. Esos factores si tuviera que hacer Yeah. Hombre, lo que pasa es que, también yo creo, eh, contámenos casos, casos, casos muy a ver, que se veían claramente, yeah. como el de que el, el que te iba a robar y quedaba en la puerta yeah. esperando yeah. que llegara la policía, yeah, yeah, yeah, <risa> ya, yeah, cosas yeah, yeah. así, ¿no? Que entonces bueno, pues el, el rapaz, el paisano este, que no me acuerdo ni quién era, que hizo el estudio para tirar mm -hmm. por tierra lo de lo de la agresividad o la violencia especial en la trisomía X, pues decía bueno, obviamente, pues a ver Son menos inteligentes, son más fáciles de capturar. Claro, los, claro. los delitos son sí, más y corrientes sí, sí. y tal. Hay de fecho, a año a día de hoy, hay un montón de, de personas con, con, con discapacidad intelectual encarceladas por delitos muy menores, muy pequeños. Ah, ya, ya, ya, ya. Pero que a lo mejor por, por reiteración del delito uh -huh. eh, hay muchos. Pero yo que sé, pues ahora acuerdo, menor Rapaz. que lo que robó la última vez, la que ya la que ya tocó Chirona, fue los cines. Había una furgoneta no, no, no. de los no, no, si es para y robó no sé cuántas calles, pero lo peor de todo, que, si la yo qué sé, si, si la furgoneta estaba por causa la cabría, por decirte algo, estoy fue sentarse a comerle los gulosínes al o eh ya ya ya ya sí sí, sí que no había sabía, salió y un estudio de esos también que esos que que son de esto que cómo serán tan cabrones salió hoy en, en, en un periódico nacional y tal eh, que están analizando y habían encontrado eh, la causa gene un, un componente genético también en temas de eso de violencia y de robo y tal de, de los criminales el, el, el, el gen del criminal o algo así lo llaman. ¿no? sabes no esto que están haciendo ahora todo esto control de biomedicina bio y todo el mm. tema de, de, de, de analizar los componentes genéticos ya para ir segregando gente y todo esta, toda esta mierda, pues salía y daba mi cancha y va muy platillo, platillo es claro, estudios científicos de eso está sí, de claro. moda, está eh, de moda porque, a ver, tú darte cuenta eh, cuando estudias un poco la historia daste cuenta mm. que siempre suele haber un, un fenómeno de moda que ya el que lo centra todo ahora por ejemplo ...el tema de, de la genética... Uh -huh. ...tanto una genética... no genes... ...cualquier día vamos a encontrar el gen... ...del de que gusta barrer con la escoba colorada... ...que yo diferente del que gusta barrer sí, sí, con la sí, sí, escoba sí. amarilla... ...pero uh -huh. si te... ...si piensas un poquillo, eh, ...no hace tanto tiempo... Eh, ...lo que estaba de moda ayer en uh -huh. otras cosas... ...y era lo mejor la... la reactividad... ...o era lo mejor la sangre... ...o era lo mejor la máquina de vapor... que pueden parecer Estás mirando un con lo que puedes decir tú pues estos son no no no no, no, no, no creo que que es, que pues quiero quiero llegar a que normalmente cada época ¿m? tiene una idea central una uh -huh. idea central de la que emana una serie de rayos que afectan a todo lo demás uh -huh. Yo esto, bueno, solo... Eh, ...dime cuento un poquito de esto... ...de aprender un poco estudiando historia de la psicología... ...que fue lo que me, me tocó... ...pero bueno, seguramente se pueda aplicar a todo lo demás... ...porque no se debe explicaban, por ejemplo... ...que en los tiempos de de la, de la máquina de vapor... Uh -huh. ¿sí? ...de la gran explosión de, de la máquina de vapor... ...la revolución industrial y demás... ...cuáles eran de los modelos psicológicos que triunfaban... Pues los modelos psicodinámicos ¿Cuáles eran los modelos psicodinámicos? Pues por poner un ejemplo El psicoanálisis ¿Qué era el psicoanálisis? Una serie de fuerzas que luchaban entre sí Como, como el vapor saliendo sí, por, la, sí, sí. por la puta que, que Tiraba la tapa para arriba Y la tapa salta y demás Pues esto era un poqueñín, era un poqueñín así Después cuando tuvo de moda la informática Tuvo de moda la, la informática El mundo de la computación Todo era computacional Todo podía entenderse por diagramas de flujo ¿Cuáles fueron los modelos que utilizaban en psicología? La psicología cognitiva. La psicología cognitiva llega, eh, además llamarla así, la metáfora computacional, que a entender la, el, la conducta humana, bueno la mente de ellos, porque por la mente era como la CPU <risa> y no más en los periféricos y entenderla de con diagramas de flujo. Yo estudié diagramas de flujo en memoria, en percepción demás. Esto es así, y esto va por esta flecha y pum pum. Pu. estudiabas así ¿y cuáles son entonces las implicaciones de esta edad central que existe ahora mismo que y el tema de la de la genética, genética. hostia chaval pues muchísimas el, el fecho este de catalogar a la gente en función de los genes que tienen ahí estamos no ahí es de la su conducta lo... no de su comportamiento sino de los de, la, de, la, de las voy. condiciones físicas es que... Eh, yo siempre acabo volviendo Un método de control más. No deja de ser lo mismo que que el fascismo en con la especie de los años 30, uh -huh. lo que te procesó, ¿Eh? Ellos se hablan de la sangre, uh -huh. que más de la sangre que los genes. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que, que, que, los los genes, que te dicen que tú vas a ser, bien, o sea, están ya condicionándote a, por genes y por tal a un a un uh -huh. a una estructuración social por decirlo así que todo este tema futurista de muchas películas y tal ah, en bueno, los cuales sí. salen nacen unos y otros todos, tú vas paquitos pa para acá ya en la feria eh, sabes eh, lo que vas a ser y lo que no y no tienes forma de ver tu destino ahí, se ya. va relacionando con el fin de la historia de Fukuyama etcétera etcétera yo uh -huh. se va a recomendar una película uh -huh. que se lleva una película muy buena que si sí desea ver esto muy claramente que lleve gataca uh -huh. no sé si la conoces si lleve los cluny puede ser me suena la peli ya se, me no me cuenta no no, eh, pues que no y una peli así futurista de ciencia ficción una sociedad ah, no, no, no, en la que te te cada ve, cual te ve, te tiene el, el su sitio ya de nacimiento prácticamente porque ya se sabe lo que puede ser o lo que no puede ser sí, en eh. función de que estudian y dicen bueno este en concreto esta película va de uno que quiere ser aviador ¿eh? uh -huh. que quiere ser piloto total Y en principio no podría, porque ya de mano en el nacimiento, eh, si fíjese el estudio, ten X probabilidades de sufrir que haya un, un problema cardíaco. Y entonces ya no va al papiador. Uh -huh. De exactamente lo mismo que. tengo lo que fega. Ya, ya. Eh, ya no va al ya está. Sí, uh -huh. sí. Y por eso, bueno, lo he dicho en las películas, no es ninguna maravilla. Pero bueno interesante porque porque se ven, se ven esta. Yo estoy seguro cosas. que toda esta historia, esto esta mierda va a ser para después Y bueno pues tú vas a ser pues eso clase baja tú vas a poder a tener que trabajar no se puede estudiar el otro no puede ser tal o sea para mm -hmm. seguir separando clases y entre o sea sesión sí. de clases pero llevar por la, la, la genética de todo clarísimo bueno, ver, siempre si se va a avanzar va a ser por ahí no a ¿No han hecho eh, siempre. mucho con, con curar enfermedades con no sé qué con estudios pero por detrás está claro que va a haber un bueno sobre todo porque quien lo está llevando a cabo son todos aquellos interesados en que se mantenga la estructura social, porque detrás de todas las grandes empresas de, de son ¿no? y los grandes, estos señores que manejan el, el mundo por, por detrás hombre, ¿no? que esto que yo no sé pero bueno, yo no veo que siempre tengo de hasta qué punto lo hacen a propósito uh -huh. o son tan, tan rematadamente idiotas, que sencillamente se lo creen ...lo que ellos mismos están haciendo... ...yo, no yo... Así. Yo, no, como, no. ...yo, tío, estoy ahora me suscribe... ...dejaste un libro... Dejaste libro <risa> ...y entonces yo ya... ...de, de, de la estupidez del enemigo... O sea, ya, la, ...ya no hablo... ...ah, macho ya de chato... cago hago la mar... No, por, entonces, fóbico, ...fóbico, fóbico, me parece que sí si macho... ...porque nomás quedamos dos... ...a ver, ah. quién yo el que... ...quién yo el que está ahí, a ver con... ...taba, fú, taba fóbico, estaba, porque yo vi que saludaba... cago hago la mar... Eh, ...no sé quién Ay, es, Isabel, es... la Isabela, que somos que nosotros... Somos nosotros. ¿Y? y tampoco te voy a foco. Foco. Vale. decir te doy las gracias a Fóbico por mm. Fóbico yo el que el que me regaló ese libro sí ¿Eh? pues vaya mal cuerpo que me está dejando <risa> no eso pues de ese libro A de leer ese libro tomando claro. en cuenta que el enemigo es pues, todo menos estúpido el libro en cuestión ya la doctrina del de... sol sí sí no, no me no me claro no de, sí, <risas> la doctrina del sol del cual yo hice un programa ya tiempo de y tal <risas> pero solamente había visto el documental no había visto el libro claro en el libro ves claramente que el enemigo de tonto no entiende nada el enemigo tiene y y, y, ¿y lo que dices no yo que se lo crean yo que dos iguales, ellos ellos solo que tienen una creencia que es la acumulación de capital lo demás ¿Mm? Justifica lo que haga falta con tal de seguir haciendo su acumulación de capital, ¿no? Porque ellos hablan de esa democracia, y de libre mercado y no sé qué tal. Cuando para conseguir todo eso tuvieron que destruir democracia, destruir personas y tal. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos, pero de una forma además miserable y auténticamente, vamos, criminal. Pero, pero de ellos igual, siguen siendo satisfechos de no. la libertad y la democracia, ¿entiendes? O sea, sí? Los que los que están un poco más allá, ¿verdad? Eso es un... Sí, gara... Bueno, y no, todos, que, queda, y todos no, que alrededor de ellos se preocupan sí, eso. Quiero decir, allá... Yo estaba refiriéndome en este momento, sí. erróneamente, sí. estaba refiriéndome a los histores. Los historias son idiotas, quiero decir, los presidentes... Los... Ah, bueno, sí, sí, son, títeres, y son, son títeres, títeres, títeres, claro, sí, sí, sí. sí. sí. Ahora, un poco más listo, un poco más tal, pero habitualmente son títeres que... De hecho, en el libro este hablase de gente así, que gente sí. que, que, que... Bueno, que, sí. Que, que iba <risa> <que risa> <lleva risa> con, con... Bueno, intentando hacer algo distinto y tal, y una vez que llegaron arriba, juntamos con esto y dijimos, bueno, chaval, ¿cuál es esto? Autocortamos el grifo y tal... y de hecho antes que ahora de Grecia había una, una relación de historias en la cabeza tío porque uh -huh. justamente estoy leyendo ahora mismo dentro de esta opción de shock va tratando cómo se introdujo pues este sistema eh, capitalista o llamarlo neoliberal y demás en ciertos uh -huh. países ¿no? Chile Sudáfrica Rusia Uruguay y tal no sé qué y están ahí. estoy leyendo ahora parte de Irak... Uh -huh. y en Irak entre otras cosas lo que pretendieron lo que lo que consiguieron hacer y era coger un país que fuera, pues como Irak y la cuna del, de la cuna de los países islámicos, en, en teoría, bueno, era el país central, ¿no?, con, de, con más historia, más algo, la selección más antigua, además, y, y se empeñaron en destruirlo totalmente, pero en destruirlo no solo a nivel a nivel infraestructura, sino a nivel cultural y social, destruyendo mm. todas las obras de arte, eh, quemando todo lo que había por ahí, de, bueno, pues toda la cultura que estaba albergada en los museos que había a largo y ancho de Irak y tal, y cómo... Eh, Querían hacer talarras, o sea, desconstruir el país entero para construirlo con una nueva capa en Barnes por encima, pues americanizado totalmente, ¿no? Con sus contratos y tal. Que yo lo mismo, tío, para mí, uh -huh. no estoy, estoy haciendo esa relación que están haciendo con Grecia como cuna de Europa. ...con una de la democracia europea... ...o de, bueno, sí, podemos considerar a la Grecia... ...como que ¿Sí? surgió... Claro, sí, sí, la, de ...la democracia, de... tal, cual, tal cual la entendemos... Uh -huh. pues, con, ...con mucha historia... ...con también mucho eh, ...mucha historia allí a desenterrar... ...las piedras que decías tú antes y demás... Uh -huh. ...y con pues, el plan que está teniendo a cabo en Grecia... ...y también una un aviso a antes ...de, bueno, a ver, vamos a estudiar esto... ...vamos a construir aquí, es de, o deshacernos... Uh -huh. ...como país, como sociedad, como cultura, como todo... para reconstruir y eso, las famosas correr, bueno lo no, que está pasando, ¿no? con esta grita, no sé, si igual son Bueno, Fuku, me pregunta Fuku qué libro y es el libro y es el shock de, de Nani Klein, de, de Nani Klein. Es un libro que, que ya hemos dicho. Si hay que acercarse a él pero con cuidado, eh, porque los libros estos duros. Tade, no lle Chomsky cuatro también, no. De, no ¿también, sé si Chomsky no, no es un libro para los jóvenes. Pero bueno, Klein, no Klein seguro, no me Sí, no sé si. No me doy cuenta ahora mismo si Chomsky escribió o bueno está claro, la Mazatán fue muy influyente además bueno tiene sus cosas, ¿no? Que puestas más o menos de acuerdo. Hay Foucault hay un documental, hay un documental. Si buscas un documental online por ahí tal, lo que pasa es que ya que en hielo mismo, el libro busca ra ratos, ratos, te deja, te, Joder, de, yo bueno. te lo juro que lo estoy y me estás dentro de, un, de un mal de la Virgen, porque hay otra cosa que está muy claro, tío, que ya eh, que, y a muchas veces lo hablamos aquí, ¿no? Eh, decíamos, bueno, el sistema así pero el sistema tiene que adaptarse porque nos, nos necesita o como productores o como consumidores. Uh -huh. Con este libro, tío, hazte cuenta que no, tío. Que no sea, igual que seamos consumidores que productores, eh, ellos con, con la esquimación con la esquilmación pura y dura y, y tal, ya ganan suficientemente dinero como para darte igual que tú te mueras de hambre, que consumas o que no consumas, tío. Uh -huh. Haciendo de una forma de lesión, con, con toda la privatización y de recursos del, del tal, de dos igual, con eso ya ganan, tío. O sea, condenaron a países enteros a, a caer, tío, a morir de hambre, gente, ah, sin morra, personas, de, de a, a, a perder trabajos, a vivir como miserables y aún así ganaron cantidades ingentes de dinero, tío. Pero ingentes, ingentes, sin cada ejemplo que pon Lo deja más claro, tío, como fueron perfeccionando el sistema y tal. Y, y por eso no era tanto miedo ¿por porque, porque buf, dices tu madre de Dios. O sea, sobramos ya, para el sistema sobramos. Casi casi la, una gran parte de, de esa gente. Pues oye, jeje. <risa> ya lo contamos, ¿verdad? No, no, claro, para ser un libro bueno, son un montón de páginas de letra pequeña y demás, pero buf, uff poco A mi poco susigieron media en vez de las guillotinas. Sí, porque sí. yo, yo curioso, contaba ¿Un año? Yo todavía eh, yo era totalmente contrario a cualquier, a cualquier posibilidad violenta. Uh -huh. Luego ya empecé a ver que nunca daba otro sí, que, pero... que los guillotines. Sí. Luego ya pasé a los guillotines de sociedades y me sí, sí, claro, claro, para que jodan. No, pero pues, pues ya me comentó el otro día un rapaz, un colega, decía: Mira, soy una pijada, serruchos. serrucho? Porque... <risa> a serrucho porque, a Claro, todavía vino a raíz de lo de, me merecen, me merecen. de, lo de la prima esta tuya que denunció la gente por. La sí, no sé si hay para para callarla, tal. falta ser ruchos o sea, que uno sabe que si antes se suicide, eso no pasa nada, ¿eh? claro. Pero ahora que vengo una protesta tele de casa, eso sí, sí. eso sí, yo, yo, ¿eh? ah, sí, esos ruchos. Sí, está bien, está bien, Lo que pasa que puf, me pues falta tener brazos, porque aquí, aquí, aquí, No, pero muchas, bueno, somos unos cuantos, somos pues unos cuantos, yo en redes sociales que Que también que dice que una cosa interesante pues, sería coger a 5 o 10 personas al azar de los directivos de, del, directivo, del IBES 35 y decir al azar, además, uh -huh. porque el azar es lo y colgarlos en las farolas y dejamos que se pudrieran. Bueno. Pero además decía, recalcaba mucho lo de hacer al azar, y dice, porque el azar genera mucho miedo. <risa> <risa> Tampoco, <¿También risa> todavía no se sabe qué es imposible el siguiente. Ay, <risa> yo de apuestos ese idea estaba guapo para hacer como. Esto esto, esto que estamos hablando yo tarde, eh. es la es está en una dieta bueno ya ves que <risa> diciendo que ahorita ya, ya <risa> lo vuelven a desemplegar notamos en la plataforma los de desastros ya, ya el lo vuelven no a no desemplegar <risa> esta chalviste que al día siguiente salió esta mierda de la de Cifuentes y que el padre de Tata salió una noticia de que ETA decía que ah, en una la negociación podría causarte y ahora están sacando, sí, hay que sacar la eta de sí nuevo oye Eh, manda huevos, yo sentía una persona de no, no, no. <ríe> mi sí, pues el otro día se sí, sí, precisamente sí, por sí. Tal. pues a una persona, uh -huh. una persona que la persona más eh, normalizada del mundo uh -huh. más ortodoxa más, no sé, un paisano, un sí, trabajador, uh -huh. una persona mayor y tal sentí soltado el otro día sentado viendo la tele, viendo el telediario, diario, no me acuerdo ni siquiera cuál era la noticia uh -hmm. Que ha dicho, Dios me perdona por decir esto, pero qué pena que ya no haya una ETA para que los mate. Que también no tengan miedo. Sí, sí, sí, Venga, vos. sí, huevos. Sí, sí. Y esto es una persona que yo mismo porque dije: sí, sí, sí, sí. vamos, vamos a dejar aparte todas las ideas que tenemos nosotros, ¿no? Del, de que ETA hay un brazo que sí. político, militar del Estado y tal, ¿no? Que, que se utiliza para sus propios intereses y todas estas historias. pero pero sí sí no, no es que se ven se ven con campo abierto tío no tienen miedo claro. a nada tienen todo a su a su favor y tal tienen la tecnología tienen la fuerza Tienen el apoyo internacional financiero. No, económico que no, no, Si no, la es una fuerza bruta. Sí, sí, no, no, si fuera Así por está, razones y por tal, está, la, está, está clarísimo, o sea, que, que, que, ¿dónde está la, la razón? Ni no siquiera sí. el, el tener nada eh, a la población, porque sí. ya cada vez mayor parte de la población va despertando sí, sí, sí, ligeramente. Sí, sí, sí. Y... No, no, no, ligeramente. Lo que tú dices, esa expresión que me dices tal, yo el autobús y tal, voy todo no, el día poniendo la oreja, tío, no, y oí a todo no, el mundo y no, toda no, la no, gente no, Nuestras ideas están en la cabeza de todo el mundo Que decíamos hace muchos años pues sí, sí, adiós. Bueno, el otro día estaba Encontréme, la verdad que no fue a propósito Pero encontré la ¿Cómo se dice esto? la Uy. Voy a bajarlos, voy a bajarlos Porque dicen por aquí que están saturando Ah, pues entonces pues sí, voy bien. a bajarlos Que digo yo que, que el otro día encontréme En la Plaza de la Escandalera En la concentración de la gente de les De la deuda subordinada, los uh -huh. afectados. Sí, hoy te hablaré de ello en el programa. Eh, también, sí. Y bueno, yo quedé, me, quedé me allí y tal, tuve, tuve un tiempo. Y lo, no estaba en el medio, yo estaba un poquillo más para atrás, uh -huh. porque más que nada porque así estaban alto y me había escuchado lo que pasaba. Y estaba un montón de gente, normal y sí. corriente, que, que viven caminando por la ciudad y también lo encontraron y quedaron allí. Uh -huh. y, y yo estaba evolucionando con los comentarios, ¿eh? Cuando querían entrar y la policía hizo el cordón para pa no sí. dejarlos entrar en la oficina, sí. la gente indignadísima. Mm -hmm. Pero la gente te dice, sí, sí. sí, sí. pues, ah, ¿no? Un paisano con su gestor, posiblemente una señora se que viene se con la compra. ahí está. Sí, sí, sí, o sea, sí. Pero bueno, ¿por qué no nos decían entrar? Pero bueno, ¿qué qué, qué es esto? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? Y luego con un rapaz, bueno, montando un poco del teatro, porque bueno, hay que montarlo, ¿por qué sí. no. Eh, empezaron a hallar lo de que me quieren entretener, que me quieren entretener. que por lo que esta nada más se llaman la atención pero bueno fue sí. bueno, muy bien y fue a todo el mundo para allá y tal y la misma gente esta pero una indignación mm. pero bueno estaría bueno pero no no me va a poner otra siquiera y tal mm. y yeah, sí, yeah, por, por suerte por suerte por un lado por desgracia porque se había tenido que llegar a esto para que la gente se diera cuenta y tomara conciencia de ...dónde estamos y tal pero bueno por suerte cada vez hay más gente tal. lo único lo que yo no sé y es si será vasta, si valdrá no sé porque tan a ver Eh, están dosificándolo muy bien, Hostia, esto llega como, como muy bien, muy bien, <risa> esto llega como lo de la rana y el agua ferviente, sí, ¿no? sí, sí, sí, exactamente igual, eh, porque vamos a ver, de verdad que si yo siempre lo digo, pero nunca se de repetirlo, si hay unos años nos dicen las cosas que van a estar pasando, uh -huh. o sea, mira, yo mismo eh, en antes del primer suicidio yo el día que no sé si lo conté muchas veces esto el punto culminante el punto de inflexión va a ser el primer morto No, ...no, pues ya van... Ya ...muchas docenas de muertos sí, y, sí, sí, sí, sí. y... no pasa nada, no, ahora es casi se, como normal... ...hombre, si sucediera, suceda o no, eso es una manifestación... ...gorda y tal, con más cobertura mediática... ...porque claro, esto queda muy tapado, sacan la noticia ahí... ...pero envuélventela con mil noticias... ...y entonces, bueno, pero sí, sí, sí, sí que, sí que... ...joder, o lo de pegar los guajes en la manifestación... ...pues yo hubo uno en Barcelona que cascaron a un guaje de 13 años y tal... ...coño, en Valencia, mi Valencia mismo... ...en no, Valencia, no, en Valencia, ¿verdad?, los estudiantes... No ...de Valencia fue la hostia... ...pero, no sé, sigue sin pasar nada... ...algo sí pasa, vamos a ver, no, que no pasa nada... ...pero sí que van un paso por delante... Van siempre, paso ...de, por delante, de claro, lo que... Sí, sí, sí, ...tienenlo preparado... ¿Ah? ...compañero, dijimos el otro día que hicimos el programa... ...y tal, lo que a mí ya hace, hace tiempo... ...ya hace un año, le ah, sí, sí, sí, sí, sí. dijeron que tenían una hoja de cálculo... ...y él vio esa hoja de cálculo donde iban a sacar... ...todo el dinero que se iba a tener que pagar y tal... que tenían hasta programado las, las los, los carteles, carteles que claro, no tienen poner. que poner, y los comunicados que se a hacer si en caso de corralito, unas simulaciones hechas ya, a ver, pues tío, el enemigo no oye tonto, el enemigo tiene unos unos centros de, de, de, de pensamiento, unos think tanks de estos por ahí funcionando, tío, haciendo simulaciones trabajando con lo más avanzado de tecnología de psicología, de economía de informática y tal está haciendo modelos y parámetros y funciones y variables y tal, a ver qué cojones pasas, hasta dónde se puede llegar pues, y hasta dónde no hay que atacar por otros sitios está claro está eh, claro que el enfrentamiento tradicional lo que llevamos haciendo toda la puta vida, no vale para nada pues ahí está, no vale para nada llevamos haciendo toda puta vida no vale para nada yo repito lo muchas veces, bueno repetirlo en ese programa que hicimos juntos en, uh -huh. en la hora del pistolo de zurdo eh, lo de que cuando surgió todo este tema de, del 15M Y en ese momento ilusionéme. Sí, sí, sí. No porque creyera que ella era mayor, sino porque ella era diferente. Muy diferente. Sobre todo porque ella era sí, diferente. Sí, sí, sí, sí. Al final acabó siendo el mismo. Bueno, espacio. pero yo veo cosas. Quedaron cosas, que cosas hay, por que ejemplo, no esto de los de la gente del PHA, de la PHA plataforma. Bueno, pues saltos. tal. Y el otro día, por ejemplo, estos de la deuda subordinada y tal, la reunión, la asamblea oficial la, en la madrileña. En la madrileña. Sí, y tal, es verdad, es Que verdad. bueno, que ves que la gente cosas, pues hay, está. Hay, hay, eh, sí, no bueno, sirvió no. para bueno, quizás en muchos sitios el 15m pues cae por su propio peso, ¿no? Y falta ellos. falta ellos haber desarrollado o quedarnos en la estética o en la posición lo que sea no hay puede hacerse miles de programas hablando sobre sobre eso y tal sí, pero sí. pero sí que sirvió a mucha gente para ver que lo que tú dices que había otra forma de hacer cosas y que sobre todo fundamental, que había que hacerlas que había que hacerles, eh, que había algún momento de hacerlas, entonces bueno, poco a poco va sumándose a veces, no pues los desahucios un millón y pico de personas firmó aquello, bueno no me parece que sea el tema central, el tema de parar un desahucio bueno, y una reforma, pero hay, pero hay, hay una hecho, forma tío. de agrupar a mucha de gente, manche. de que la gente plante los términos del debate económico de otra forma diferente, de que se logre una simpatía popular que puede derivar en otras cosas eh, al día de mañana, bueno no sé lo que va. no sé si tenemos mucho tiempo para organizarlo, porque para mí me queda muy lento todo ya yeah. lento, muy lento, <risa> muy lento, <risa> muy lento. <risa> en un partido mucho nada, más rápido juega <ríe> <la paga, ríe> España contra Francia y acabóse la claro. eh, acabóse la tontería ahora ya la Semana Santa los que pueden van de vacaciones los que no echan en falta no ir de vacaciones pero no sé qué pim pam pum que vida visto cuando llegó Navidad llegó el verano y ya se paró todo otra vez y así estamos con los ciclos económicos marcados ya y, uh -huh. y el, No pero sé, bueno, yo no sé cuál podrá ser el... que seguir hablando espacios de resistencia, no sé, tiene que ser algo muy muy diferente, sí, no, no sé exactamente qué será, pero una cosa muy importante y es la, la posibilidad de garantizarnos la vida sin depender sí. de ellos, sí Cosas como, por ejemplo, sí. que pa, también estás pues, llegando a la Dios, los huertes. Sí, sí, sí, sí, sí. sí que cuánto tardarán en empezar a producir. Sí, ¿sí? ya, ya te escucho ahora también el otro día comentado. O sea, a... Yo sí, creo sí, que sí claro, ayuda. claro. Hombre, una... aquí he Ovidio, no por ejemplo, van a hacer ahora lo de los huertos urbanos, y una forma de recuperar, entre comillas, ¿no?, la iniciativa y tal. Bueno, pues gesto que puede estar bien y tal, a ver. A ver, pero el problema va a ser ese, cuando empiece el control. Ya, ya, ya. ya. <risa> <risa> <risa> y pasar el otro día y por la tenderina, tío. Y toda esa zona que iban a hacer una pila, pisos de la Virgen y tal, iban a hacer toda aquella calle de la Tenderina, la parte esa que está toda Virgen y tal. Y yo me digo, joder, mira a aquellos prados, y yo me acacha, si entráramos aquí ahora, la peña de Estibarro y tal, y empezar aquí a plantar y a hacer tal, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ¿Qué pasa? Porque eso te va a estar ahí muerto, risa. criando ortigas, las casas que cerraron están llenas de, son escuates de, de, de yonkis porque sí, tal, los otros sí, están sí, sí. tapiadas cayendo y tal, otros pues queman y tapan, la, y están dejando lo que se, que se pudra tía. Bueno, ganaron el otro día, por lo menos mm. una pequeña victoria judicial, eh, una gente de una de la finca más grande del mercado. Sí. ...que se negaban a, a vender y sí, tal... Sí, de hecho creo ¿verdad? que todo eso para, hizo que se paralizara todo el proyecto y tal... Me ...y tienen que replantearlo porque no sé cómo irás despacio... Si no claro, porque era por eh, eh, una finca muy grande que te justo justo medio justo eh, ...cambiaba ellos todo el y entonces creo que van a tener que volver a... Hecho. ...por eso digo que eso no se va a lanzar nunca la, o nunca o por lo menos no a corto a ver, plazo... Eh, ...esperemos, esperemos... ...y yo, a lo mejor faixa el plan legal para que quede todo paralizado... ...pero que vamos, que no se va a sacar, que hay pisos van a tardar muchos años en facelos ...y que entre que sí que no, que por ya qué bueno. no... ...oye, ¿y por qué no...? O sea, a lo mejor el año que viene estamos hablando de que hay tanta gente empezando a plantar pues, cosas y que tal policía yendo ojo, a arrancarlo y que hay Cristo y hay movida, nunca se pues sabe, ojalá porque a lo mejor mucha gente por propia desesperación y por tal tirarse a hacer eso, pues no te extrañe pero o sea, claro, la muy de es que antes de que la gente se tirara por eso por desesperación, una de las cosas que se debe hacer y era pues intentar intentar crear ese espacio antes de que fuera un espacio creado por desesperación que está pasando por ejemplo en muchos sitios ahora mismo que se están ocupando casas o que no uh -huh. pero en una casa No una casa, urbanizaciones enteras que están ahí muertas de risa, que sí. se hicieron y están vacías, ahora mismo venía yo leyendo por inter por el Twitter y demás, que están intentando desalojar dos que se ocuparon estos días y tal, pero dos macroorganizaciones de en plan 50, 60 viviendas, 70 viviendas, 50, 50 familias que van allá a vivir, tío, así del tirón, uh -huh. y estaban ahora intentando, en Madrid y en Barcelona, dos, o sea, más simultáneo y tal. ...llegó la policía... ...al final no pudieron... ...sacarlos y tal... claro... ...no yo lo mismo desalojar... ...una familia... ...que ir a desalojar... ...un piso de 50 familias... ...con todo el apoyo... ...que pueda tener eso... ...y tal... ...pues oye... ...si no nos lo dan... ...lo tenemos que coger ¿no? Pues sí... ...lo claro. que pasa es que... ...a ellos siempre... ellos queda un recurso al final... Uh -huh. la fuerza bruta. Claro, no, no, Y la tienen y esa, ellos y no la tenemos y esa va de, esa, de, está claro, es allí de ellos 100%, porque ¿sí? todos estos Robocops vienen, vamos, que son igual que un Robocops, o, oh, Tú ves las imágenes de esta peña y me tengo miedo. Yo que estuve, los tuve cerca y tal, alucinas como va? pues sí, vamos sí, a ver unos vigardios que... de la Virgen perpetrados hasta arriba, da igual que os tires piedras, que patáis, que, que tal, que no se van a enterar, y unas pistolonas y unas porras, y, y después eso, para encima que saben dar hostias. Quiero decir, que, <ríe> que, que sean unos eh, unos barregones que echen barretas no, no, no, no, no, no, son. tíos que están preparados Allá, para, para lo que están para para Machacata hostias y eso pues la gente da. de momento la gente ve eso y, y acojonase o pierde, ahora que el día que una manifestación carguen 20 o 30 maromos de estos y 200 personas o 300 y si os planten cara a la dios es cristo Pero claro, ahora mismo, ya viste, las últimas, en Madrid, cuando entraron a, entraban igual que un, que un cuchillo caliente en la mantequilla, pum, entraban ellos y desaparecía todo el mundo, no, pero el día que se planten, ya. o mil personas, si os planten y empiezan a entosciéndose a ver de Dios es Cristo, pero mientras tanto, porque tienen la fuerza bruta, pero no son más... no no más no son o... eso lo pasa que nosotros somos, estamos fragmentados pero, no. pero equivalen claro. a muchos más equivalen a muchos se más pero da cuestión. igual da igual tú piensas la cantidad de ellos que hay tal si la gente tomara una posición de acción contra y tal en general no una mani que haya un bloque negro que después se caga por las patas como vimos aquí con 20 tíos encapuchados que ven la policía y recu reculan un paso atrás como vi yo que estaba yo delante detrás de ellos y los vi recular, no no no no no no, que no hay un bloque negro que sea la gente que va a la mani diga no aquí nuestros cojones y nuestros ovarios y para adelante con ellos, y 2.000 personas no las paran las grilleras, ni 3.000 ni 5.000 no las paran las 20 grilleras ni 30 y sí, más ten... y menos si eso pasa a nivel global, en toda España o sea, en toda España o en varios sitios a porque claro, te han repartido por todos lados, pero claro hoy una Amán y Madrid, pum, van para allá 300 y qué desgraciada unidades, gente, es que eso mil, no mil, poder eso pasar cuánto, cuando la gente hmm. no tenga nada que perder claro mientras tengas algo que perder ya, ya, ya, porque ya, ya. claro, vamos a ver Vale, vamos a poner. Yo me enfrento. Me enfrento a este. ¿Qué puede sí. pasar? Que me rompa la cabeza, ¿vale? No, no. No puede pasar que te rompa la cabeza. Puede pasar que te rompa la cabeza. Que te has años esperando metido en movidas y sí, sí, claro, claro, claro, que, que luego que te quedes en, sin el tope su, te quedes en, sin el tu trabajo... debido al estrés que te pongo. Sí. Est... Es que he mucho más. No, claro, claro, claro. No, no. Ahora mismo yo un, un cristal de G, bueno, y eso que no están yendo muy adelante con las multas y con estas historias y tal, salvo casos puntuales. No, pero da igual. Es el no caso miedo. La eh, ahí está. La cuestión sí. no es que te multen. La cuestión es que sencillamente te denuncien uh -huh. y que ya no sé, X años de tu vida. Se llevan para pensar nomás en eso. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, qué va a pasar? Van por Marco van quitándome lo que tengo, van. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Ay, es sí, que las sí, sentencias que van saliendo van saliendo todas favorables. No están sí, metiendo pero, grandes rabos por ahí, pero, pero, pero, pero tal miedo, tal miedo, claro, claro. Y después cogen a ese chavalín como que se anda y tal. Ejemplo de la clase trabajadora. No, no, chavales, no os sé equivoquéis. Alfonso, el ejemplo de. si queremos os cogemos y os metemos aquí en un claro. fies dos meses por nuestros santos cojones y ni todo eso que ahora, vosotros nos saltamos por la por ahí o sea que como que hay un triunfo de la liberación de Alfonso no no chavales para que os des sí. cuenta vale para que vaya contando por claro, ahí claro, las putas que, que se lo, lo putas que se pasa tanto tres meses en un fies no. sin haber hecho nada que no os des cuenta de eso supongo que en psicología eh, te algo algo tiene que ver por ahí no de, okay, los, pues, subliminal, se puede que lo subliminar porque por mucho que vaya como un herbe, ya te digo yo me he dado que pensar, vamos a ver, espera Estáis viendo aquí a un tío. y ah, Es que estuvo. Ah, sí. lo que se ve en los narices. O sea, que está, lo que están diciendo por detrás. Ye, fue él, puede ser tú y puedo hacerte esto mismo y no va a pasar nada. Exactamente. Y el saltando, pero a ti a lo mejor no te suelto. Ahí Vas para casa, apareces en el tirago, en el río, boca abajo, con. <risa> ¿Eh? Saltó por la ventana. Madre de Dios. es ¿Eh? sí. el antes en su momento. Es que. <risa> no, no, me meto miedo, me miedo. hacer muchas cosas. Esto tiene mucho que ver con lo que yo comento tantas veces. Que mm. les ¿qué están ahí? Que no ese. No, es que, si es la no, ley. la, que las leyes son leyes para fastiditas, la de la de Oviedo que comentabas tú al estar me No puedo que no es, no puedes ir más de tres personas o cuatro juntas por la calle si Efectivamente. quisieran. Efectivamente. Es que sí, sí, sí, es imposible, imposible, Pero yo lo que yo digo, tan ahí no para poner eso en práctica. Si ah, no, pausales, cuando juegan, pausales. Se se no, no, sí, sí, sí, sí, mañana dicen, ¿Eh? pues no, puedes ir cuatro, ya está, no, aquí, pues chicos, claro, esto es todo. Vosotros, al ¿no? puto... Venga, ala, eh, tal, vosotros y, está, y, forma, y, y lo que dices, la ley, la fuerza es eh, la, la fuerza. La fuerza es de ellos. Tal, tienen ellos. toda la ley a su favor y tal. Lo único se... que tenemos nosotros, mm. manda huevos, y la desesperación. En el momento que llega la desesperación, mm. un desesperado... mete un miedo de la versión porque sí, sí, puedes sí, sí, hacer sí, sí. lo que sea sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pasa que ahora la gente no tiene nada que perder o que ya lo perdió todo y en la putada, que están tirando a colgase o tirarse por una ventana claro pero que, porque eh, yo te digo, yo a mí, si tengo una desgracia de que van a por mi piso y me van a desahuciarme, me van a hacer una pílula de estas tal yo voy para allá pero conmigo van unos cuantos Ah, bueno, yo. Y eh, clarísimo, esa desesperación Eso está mucha lo gente, gente, eh. Sí, hostia, hostia, hostia vale, va, va, tía, vale, yo entiendo que no todo el mundo tal, pero a mí pasa una cosa de esas, y no, no, tú vas conmigo, tú espera, espera, espera, que antes de que vengas a por el piso, yo, va, va conmigo unos cuantos. Yo ya allá, estoy eh, sintiendo, igual que sentí al sí, Pesanoeste sí. lo de la ETA, mm -hmm. ya sentí, y esto más de una vez, a gente comentar lo de, hostia, yo no me suicido. Me he quedado con la madre de todo, pero yo no me suicido, van conmigo. Van contigo, o llevo oh, unos cuantos por delante y luego meteme en la cárcel, que ya te la Hablame de comer y, tengo, y, tengo, y, tengo, y tengo, tengo, tengo un techo, tengo casa, no, porque la cárcel dije jodida, pero nada, no, pero yo en oh, Dios, antes de tal, espera, espera, yo, pero yo con todos los honores. No, bueno. O, o esto que. Eh, jolín, pues voy a suicidarme, tengo lo ya muy claro, voy a suicidarme, sí? vale, voy a suicidarme, pero primero. Oye, mm -hmm. pues fago yo aquí una pequeña limpieza y luego ya me suicidaré. Sí, sí sí sí Porque a lo mejor hombre, yo no estoy muy seguro ahora mismo, pero igual yo mejor estar muerto que estar en la cárcel. No, ya no lo sé. Depende no, para quién. Sé, para yo quién no depende para sé, quién. Eh, sé, para sí, quién sí. Eh, no sé. Bueno es pues eso, que después hay gente que bueno pues que tiene todo el mundo un igual, hay gente que bueno tiene más, pues tiene más problemas o no sabe resolverlos. Si sí, claro, no, suicidanse, no. porque a ver la llevarse llevar a cabo un suicidio y una cosa y una todo. Pff. desesperación tiene que ser ¿Yo? una cosa que para pa analizar y para estudiar no, no tengo no tengo ningún dato hay gente izquierda y cobarde, o me parece que hay que ser muy valiente para quitarte tu propia vida tío mm, Uf. depende no sé no, no sé. sé no sé para hacerte para ser un samurai y hacerte el aquí es un acto yo creo de valentía sí de honor además pero, sí también pero en otros casos también se lleva de cobardía y lo mm. que te quería comentar no tengo datos mm -hmm. entonces no lo sé Pero dame la sensación sí. de que la gente en general que se suicidó, uh -huh. seguramente tenían una vida muy estándar. Quiero decir, que no conocían otra cosa. Claro, sí, puede ser. Puede ser. Tenían, sí, sí, no tenían todos los recursos de ver de otra manera eh, y tal. Ellos igual tenían su trabajo, su casa y sí, su sí, familia sí. y su tal. Y no llegan quién, además, ya no ya que no tuvieron otra cosa, y es que tampoco tenían... Eh, recursos para buscar los recursos para encontrar la pavela. Ya, ya es decir, No tenían un círculo sí, sí, eh, en sí, sí, sí, una sí, sí. red social. Por eso es tan importante también crear esos espacios claro, de, claro, claro, de visibilidad claro. y, de, y de hacer otras cosas diferentes. Que la gente vea que, bueno, si esto está muy mal, si no hay alternativas, pues sí, lógico caer en, esa, en ese nihilismo, en ese cerrazón, pero si se crean. espacios como puede eh, ser por, por un ejemplo aunque puede tener tal la madreña o x, o sea, x es, los que sean eh, no. hay muchos eh como la madreña estaba el comercio justo y tan miles de, de, de, de, de el, par, el, propio, el propio parque del de, de, de, de, propio parque el espacio público uh -huh. es pues, un espacio de ayudas y la gente dejáramos de mirar todo el día para el puto móvil y habláramos entre nosotros por sí. poner un ejemplo <risa> estoy eh, de de ir al parque y estar todos mirando para el móvil en vez de mirar para los guajes por poner un ejemplo no y hablar de esas cosas y tal si hubiera crear eso por eso me parece importante crear esos espacios también de, de confluencias de de simpatías de la, los desahucios los... y demás, ¿no? Que haya, oye, no espera, antes de hacer esto yo voy a contactar con esta gente, a lo mejor por ayuda, a lo mejor para mí el desahucio, joder. Yo solo no voy a poder, a lo mejor porque ni tengo medios económicos para tener un buen abogado, ni la lista contra. Pero si tengo aquí una red de solidaridad que de repente me planta a 200 personas en la puerta y no entran en el social, pues, oye, y me consiguen un clínica social o algo de eso, pues hostia ya, ya, ya arregle, arregle no, porque vas a seguir jodido toda la puta vida. Pero, hostia por lo menos no te tiraste por la ventana, no te colgaste del techo, joder. Ahí estamos. Es que Ya te digo, no tengo los datos, pero dame la sensación... De puede que ser, puede entender. ser, sí, sí. De hecho, eh, yo sigo a esta gente por Twitter y demás y comentan mucho, muchas veces cuando surgen estas cosas... Contacta con nosotros antes de llevarte a la decisión, Habla, o sea, estamos aquí para eso, no? En plan, de, oye, joder, que, que hay una decisión muy, muy, muy jodida y tal, que nadie lo quiere. Y, que, y a todavía, a que a lo mejor, pues eso, ese si grupo de, pasa pues, claro, quedas en un grupo de ayuda <risa> f, alcohólicos anónimos, de anónimos. Tampoco bueno, mola, eh, pero bueno, pero no sé un grupo eh, de ayuda sí siempre ayuda, ¿no? En teoría, siempre, te, sobre todo con esos planteamientos que tienen, eh, que son no planteamientos muy, ver, no queda más remedio, es interesante. Si hay, si, ahí, si siente estándar. Con la, yo qué sé, pues, mm. con su casa, su trabajo, su hipoteca, mm. sus vinos el fin de semana mm. y su voto al PSOE al PP o a quien mm. sea, y tal. De repente, eh, si viene eso abajo, porque a lo mejor eso, se quedas en casa, se quedas su sí, sí. trabajo, tal. Hostia, si si no hay alguien que desde fuera, eh, sella, collete y enseñate, sacate y lo ver desde fuera, tú no lo vas a ver ya. nunca. ...nunca, nunca, nunca... ...y uh -huh. imposible, vamos a ver... ...y que si estás dentro y siempre tuviste dentro... nunca no es otra cosa... Sí, sí, sí. ¿Eh? ...y como lo oh, de... Si esa zona, eh, de, la zona eh, de confort que comenta... Y tal, ...que se derrumba y que... ...que juego ahora... ¿Eh? ...sí, por eso el Estado interesa criminalizar, por ejemplo... A, ...a esta gente, porque de repente al ah, mensaje ya es soneta... ...¿cómo que soneta, tío, no? ...a ver, no me jodas... Ah. Ah, ...por porque... fortuna yo creo que... Bueno, sí, sí, para, la ...aparte la gente... de los ya convencidos de antemano... Bueno, ya, ...que se lo van a crear ah, todo... Esos, ...esos, déjalos, esos, esos eran... Las... Claro, eso es va a caer, porque mucha gente esta que son convencidos está en la misma situación. Ah, bueno, sí. sí, sí. lo sí, sí, que a mí más me jode, porque dices, pues... bueno, oye, todavía que viva sea se, de estos que tienen pasta, que viven bien, que tal y cual, y que te la suda, que es un tiburón de los tus negocios y tal, bueno, vale, puedo entender que, que lo creas, pero gente de la calle normal, que va a pasar a tan putas como tú o más en un momento dado, y que siga todavía defendiendo, yo conozco mucha gente que, eso... Sí, tú, que yo, atención, y, ¿no? y, y, y que siguen defendiéndolo en defendido tú, bueno, nada, cuando se os caiga la máscara, chavales Van a ser los peores luego cuando se os caiga la máscara pero bueno. ah, pues, Seguramente, eh, los conversos pues, siempre... sí, sí, mira a San Pedro por eh, de la iglesia, eh Después <risa> es de... pues me, me na... es el perseguidor, ¿no? Me a mí, que fui hincha de fútbol <risa> ¿De ¿Dónde me ves? <risa> <Joder>. ¿Estás <¿sabes>? hincha <risa> de fútbol tú? Sí, joder, ultra ¿Sí? Ultra, ultra Ultra chungo, tío Hostia Yo me pone ahí En, la, en el córner de, de los cherubis Sí ¿eh? Y javi. me cago en la mano Insultar a los negros Del equipo contrario Si hace falta Me cago en la mano <ríe> <pasa, chaco. ríe> Nunca me gustó y, El fútbol del no, tío, no, el fútbol No gusta el fútbol A la verdad Tampoco no me gusta Pero bueno uh -huh. Quiero decir Insultar a los negros Si sí, bueno, negros, sí, era si, a los se si, sí, no había negro sí, Si era río, otro equipo No Claro. era igual Quien fuera Si tenían un sueco Y era un sueco de mierda Sí, sí, sí Tienes el pelo tal cosas de eso eh, yo, yo la única es que fui al fútbol siento del Sporting mm -hmm. que ya era ya no soy de ninguno era ya mal. me da igual uno que otro <risa> Fue verlos con los ultraboys, precisamente. Mira, la única vez, vez que fue un campo acabado. de fútbol, la única vez en mi vida. Sí. A ver, <risa> bueno, pues, bueno, pues, pues sí, porque baja y tal, y era contra lo bueno, además. Fue a ver un partido contra Perdió al Sporting contra aquel, aquel partido. Y fuimos ¿sabes? fuimos con unos amigos de ahí, de blimeta ¿Dónde ah, No, hostia, con los caros, era más barato. Porque claro abono ah, bueno, caro. Y tal y sí. entonces con los ultraboys, que hijo de puta sois. <risa> ¿Sabes? Ahí a Ana, el Pijo. Bueno, Ay, Dios. de tiempos. Ana, vamos a poner un cantar. Venga, vaya. ¿Eh? Vamos a ver, ¿de quién lo pongo? ¿De, ¿De los magníficos o de los magníficos? De los magníficos. Hostia. Pues voy a poner uno de los magníficos. Voy a poner Hombre, esta, tío, que me tío, mola, que tío. Modelo, eh. Me mola, pero mogollón, tío. Se la curra, se la curra ahí el jorjón. Hostia, venga ese tiro. <risa> Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Mucho, mucho Como si fuera esta noche la última vez Vez, vez, última vez Bésame, bésame mucho Mucho, mucho, mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después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 Bésame, no, bésame mucho, nada, nada, nada, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no a más. Bueno, bueno, bueno, muy interesante. Eh, en este tiempo, que es una, esta maravillosa versión del Bésame Mucho que faen en Jorge Legal y los Magníficos, eh, aproveché para hacer aquí al maniego, por plantear unas cuestiones sobre el uso del sistema operativo Ubuntu, Y me cago en día, ya me resolví aquí en un instante, yo como el yo con casa, dando vueltas, para adelante, para atrás, tal, no me tiran, no me chifran, no, esto no va, y ya está, ya, ya, ya está, todo arreglado. Cago en la mar Oye, esto, esto ya es tremendo. Recordaste mal del chiste, el servicio técnico, que llama y tal, y pregunta, y, y tal, y pregunta, no, es que me das terror y tal, no sé qué. Y dice, bueno, ¿puedo decirme usted por favor cuál es su contraseña? Sí? dice, sí, oh, cinco asteriscos. <risa> Esto pues es igual. Más bueno, pues muy bueno. Sí, estamos aquí. Que tal? El, el anedónico aquí enterrando en el maravilloso mundo de Linux. Sí, un aprendiz de Linux, chaval. Joder. Bueno, ya digo yo y para que ellos no escuchéis y que veis por que hay un sistema operativo si estáis de Windows y tal, pues bueno, y es un poco, bastante diferente. Tiene una curva de aprendizaje un poco complicada al principio mm. y tal. Pero una vez que tú más o menos te defiendes con él y tal, no es otra cosa. eh Porque, pues, yo reconozco que con lo poco que anduve ya, eh, estoy convencido de que de aquí en delante yo creo que va a ser así Sencillamente por una cosa, tío. Eh, arranco en Windows, bueno ahora ya no me arranca el Windows, pero bueno, cuando me arrancaba, arrancaba en Windows y hacía ruidos uh -huh. El microprocesador o sí, lo que sea sí, lo que sea el, de se, ruido. Estaba el disco duro Continuamente y tal. funcionando. Sí, sí. En Linux. ¿Y el mundo del silencio? Sí, sí, sí, no, no. Porque no fluido, suena. Funciona muy bien. Porque por, y eso y todo por, el, por cómo está estructurado el sistema de archivos. Mm. Porque en Windows y tal, el disco duro va grabándote las cosas y después no es que tienes que desfragmentar y todas esas mierdas sí, y bien. tal. Sí, sí, sí, eso con Ubuntu no te lo das porque el sistema de archivos, tal bien como lo tiene estructurado, el disco duro sufre muy poco porque te hay una, una movida secuencial. Bueno, yo cambia, muy, cambia totalmente de cómo accede a la lectura de los archivos que hay en disco duro. Entonces, sí, claro, el disco duro sufre menos, rasca menos, suena menos, anda... Bueno, yo soy un convencido me mucho, ¿eh? A mí costó mucho, claro. mucho Mucho, mucho gusto, Y de me hecho, me y de llaman, hecho yo bueno. tengo lo, los dos y tal Y ahora yo para trabajar ciertas cosas y tal Tengo que hacerlo en Windows y tal Pero yo siempre que puedo yo y el sistema operativo que utilizo ya Ubuntu, no soy ningún pro ni mucho menos me y tal y se hacer cosas y tal y uso el Ubuntu que es el, el sistema más sencillo que hay ahora mismo digamos dentro de las distribuciones Linux que hay y de los más asequibles para poder trabajar con él rápidamente tienes para instalar cosas y tal sigue dando sus problemillas por ejemplo tienes el problema con la tarjeta gráfica y las películas sí, y sí, tal sí, sí. que bueno si requiere bueno, tocar un poquitín más de tal pero en general por ejemplo me extraño porque yo en los últimos dos ordenados que lo instalé no tuve que tocar nada ...ponerlo y empezar a funcionar... instalar programas y tal... ...no tuve que Ajá. configurar... ...en otro por ejemplo... ...en el portátil que tengo... ...sí tuve que configurarlo... ...y costó mucho trabajo... ...ponerlo a funcionar ahí... ...porque tenía un problema... ...con la tarjeta gráfica... ...no había drivers... ...libres para ella y tal... ...bueno al final conseguílo... ...por un char que me pasó la movida y tal... ...y, y costóme, pero bueno... ...que en general está hecho ya de tal manera... ...que, que vamos, y muy mucho más asequible... ...en, los, en mi época... <risa> ...compilar un Linux era era brutal... Era, era era como cosa, ...comentábame... ¿no? ...precisamente Fuku... Uh -huh. ...no sé si era por ahí... ...comentábame que, que el problema que, que le había... A, a, ...a Linux en general... ...yo creo que tiene razón... ...y es que eh, la gente... ...que te ha metido... ...incluso la gente que te ha metido en foros en sí. internet... ...y que te explicado como furrula... Son muy frikis tío. Falan muy en arameo, sí, No, no sí. falen para que lo entiendas. Sí, hombre, hay de todo, hay muchos lo bueno que hay muchas comunidades de ayuda. Yo lo bueno eh, que sí, cualquier cosa que necesitas es buscas bueno. y tienes cien sitios. Lo que pasa que sí hay veces que Es tu Virgen Santa que cojones dirán, y yo muchas veces hago, a veces hago cosas, por ejemplo, eso para tarjetas gráficas y tal, haces lo que te ponen ahí, sin ni siquiera saber si sí, sí o si sí no. O sea, bueno, hago y funciona, vale. No entendí que <risa> pegué los, los comandos que me dan y punto y pelota, ¿no? Pero, pero bueno, cuando vas cogiendo, claro, pasa que bueno, tiene un aprendizaje, como todo, el ¿eh? Linux, Windows utilizaslo y funciona, ¿Por qué? porque el aprendizaje que tuvimos con Linux Windows toda la puta vida para ya. funcionar y tal, ya sabes lo que tienes que tocar. Aquí pues yo lo mismo lo que pasa claro con otro sistema y tal, pero bueno, yo es muy bueno, interesante, no sé y es una forma parezme, de... Parezme, pero a lo mejor yo por lo que tú dices, porque ya estoy acostumbrado a él, parezme más intuitivo... Sí... el Windows eh, quizás estas de hecho estas estas nuevas versiones de Ubuntu y demás que el, el sistema con el que trabajamos están muy lentas ya que sea más intuitivo porque antes eran tenían cosas más complejas hay muchas cosas que había que tirarle directamente de línea de comando y tal ahora ya muy gráfico instalar programas con el repositorio de sí. programas un y otro bueno y ahí un poco más Pero un poco te, más sencillo teniendo, sí, teniendo, por ejemplo hecho sí sí sí que, que es, o te es. les dice a alguien no, o no las sabes aunque sea sencillamente sí, sí. tú estás con un una ventana abierta minimicesla Y no tienes un punto de dónde fue, porque desaparece. Oye, como en Windows, que por lo menos ves, ah, coño, si está aquí, o ¿qué tal? ¿Qué pues está ahí aquí? ¿no? Sí, sí. Desaparece, y bueno, porque me avisaste y que no, hay ahí ahí estos botones, tal, sí. pero encima una combinación de botones que, que, que no la encuentras sí, sí, en la y, puta vida. Y he ellos hacerlo así, sí, sí, la gente pero... conoce. Pero bueno, interesante, hay muchos programas, tienes miles, miles, millones de aplicaciones que funcionan muy guay, programas muy chulos y tal. No son a veces los estándares los que estamos acostumbrados y tal, fallan otros, otros, pues hay cosas que no. pero y la cena lle un ejemplo de lo a ver de, de cómo estamos de, de manipulados uh -huh. por los grandes poderes porque yo ahora llevo 15 días usándolo ya lo pensaba porque bueno aquí en la radio tenemos lo también y tal alguna vez se me ha pasado por la cabeza ¿Cómo coño puede ser que desempreces que una empresa que no tiene un puto duro gaste una cantidad de pasta tremenda en instalarse el Windows el, el Office el tal sí, sí, sí. cuando existe todo eso en versiones gratuitas de hecho muchas, muchas empresas están tirándose ahora ahora pero por qué no se gestan antes coño porque Microsoft y una gran que va asociada a lo que va asociado ¿Sí? y tal ¿cómo, ¿cómo puede ser con una administración pública está gastando sí, sí. tantísimas perres sí, sí, en licencias en, en o sea, licencias eh, normal en licencias, una burrada eh, además eh, una es que... eh, porque claro y tiene que ser todo legal claro que claro, claro. no son baratas precisamente F... y, claro es y, que, Microsoft claro. y hacen unos contratos de millones de euros claro pero claro son grandes corporaciones amigo es flipante el, claro tío pero vamos a ver vamos a suponer yo soy el gestor de que se encarga de estas cosas en el ayuntamiento de, de donde sea de qué sitio coño pues voy a poner el, Es gratuito, ¿por qué voy a poner el de, el de pago? ¿Por qué voy a tener que facturar tanto? Pero, de hecho, de hecho, eh, los, hay grandes empresas de internet, las grandes empresas de internet, Google empezando pues, por Google, utiliza sistemas Linux todo uh -huh. y todos los grandes almacenadores de almacenamientos de de páginas web en internet y de sistemas y tal. corren con con bueno. sistemas con con Apache y demás que está basado en temas es de, de, de, de Linux está basado en claro, Linux o sea, ¿no? porque es mucho más estable y mucho más seguro y, y bueno para la gente si que sabe si manejarlo pues mucho me he mejor sí sí sí y, y a ver y tiene otra cosa que yo lo que a mí me atrae más de esto de software libre que ya que está creado por la propia gente Eso ya es lo más Y la tarde. propia comunidad de personas la que. Y un código abierto, que se puede mejorar, que si hay fallos, hay personas que los encuentran y te los arreglan y los ponen ahí los parches, y se ve la siguiente versión ya los mejora y tal. Desarrollan programas gratuitos para que tú los utilices. hay una comunidad que, joder, que utiliza el, el, el procomún, el apoyo mutuo para pa, pa mejorar eso y poder trabajar pues eso, de una forma un poco diferente y distinta al, al, al monopolio sí, este de Microsoft, que, que, que... que eso, pues, Tienes cosas buenas también, es muy intuitivo y tal, fácil, tienen programas muy chulos por ahí que se ponen pero, pero bueno y lo que tienen por detrás muchas cosas muy malas ¿eh? porque todo el control que hace en todas las últimas versiones de Windows claro. vienen todas con programas espías y con mierda de estas para poder mandarles información que ellos después utilizan y demás, o sea... Cuidado, cuidado, que Vamos, que uno que, que lleva aquí no sé cuántos años dando la barriga todos los jueves con, con que nos controlen, con que tenemos mm -hmm. que hacer las cosas por nosotros mismos, con que el individuo y y tal. <risa> José, no es lógico que tuviera to, todo este tiempo utilizando un Windows. Ya, pero son tantas las facetas de la vida anedónico en, en las que nos intentan contra que es imposible escapar de todas. Oye, pero, que, pero eh, una cosa que tan fácil como esta sí bueno y es fácil ahora vaya tío hace unos años pues había que ponerse y había que dar duro ahora bueno yo algo más sencillo y tal y ahora sí te ha costado de trabajo porque ¿A a mí te, te, te, date, te, te ha costado no, un trabajo pero, yo te mucho creo, creas, no. eh, que yo ahora más o menos me manejo pero me costó mucho muchísimo yo muchos años metidos en informática en el campo y tal, y, y, y es reciente el uso que hago ya intensivo, y puedo decir, bueno, pues gran parte del tiempo lo utilizo solamente en, en Ubuntu, muy reciente, en Ubuntu, en Linux, y es muy reciente, porque tuve miles de acercamientos, miles de, o sea, muchas veces me acerqué a él y al final acaba desesperándome por cosas de estas, de no me funciona, no soy capaz de sacar el rendimiento que yo quiero y tal, pero bueno, hay que intentarlo, y una forma nueva de hacer cosas, y a ver. Que hay, que, hay que aprovechar. Vale, a yo, no, y yo de momento conformo con... con mejorar el tema ese de ver las pelis. Sí, sí ya, eso ya te, te lo haría ah, a ver cómo que, que les va. veo igual, entendámonos, porque tengo la fuerte no de que yo no soy, ya no no soy, no soy no tampoco ningún uh, repugnante que quiero verles ahí a la profesión... también igual. Les igual, pero bueno, ahí es, se ve mejor, mejor. Uh -huh. eh, el el tema del MP5 que me tiene muy preocupado porque porque porque yo me duermo sintiendo un sí. programa grabado y ahora ya se me acaben... <risa> Pero bueno, que pasemos una cosa, bueno, luego te voy a comentar y tal, pero... Eh, no es que no me lo lea el Ubuntu. Uh -huh. Y es que el otro día llevelo a, a otro ordenador, sí, que de, lo de lo la misma de que tengo Windows, y sí, sí, ¿tampoco? tampoco. Igual lo hago se estropeó por ahí en igual la recina y tal, y ahora pues no te lo no reconozco. Bueno, nada, pues nada. Nada, pues formateándolo y ya está. Bueno, no anda. En principio, eh, eh estoy como todo, sí, en sí, la informática, sí. no, pues eso sí, me cago un día. Y luego, ¿sabes, ¿sabes si cuál es el siguiente reto? A ver Que igual llevo una pijada Y no pasa nada Y a la primera Pero dame miedo Todavía no lo hice tío En todo el tiempo que llevo Dime Todavía no hecho he hecho El escáner mm, El escáner puede Hacer problemas también hay un, hay un Bueno pero no Ahora con el XOR XOR Ya te puedo A el programa aquí, Que ya está instalado ahí Vale vale En principio A ver a ver Porque eso ¿Vale? Hay que instalar también Cocinas pero bueno Porque el escáner y es muy hijo puta, eh De fecho ya más HP sí. Y un cabrón de... no. Pues mira, los HP van bien. Sí, joder, sí Los pues... HP tienen, tienen, tienen casi todos drivers ya tal, sí, sí, bueno, sí. Bueno, bueno, porque Armón me lo vende veces, el cabrón. sí, sí, tienen ya, sacaron compilaciones Para pa', pa ahí y tal. Sí, ah, sí, pues sí. A, a ver. Después te pones y da un poco la lata, es casi seguro, eh, porque uh -huh. no hay tan inmediato, pero bueno. Bueno, bueno, vaya, y pones mejor. y el pones nada ah, poco viendo y andando, sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahí sí sí sí sí total. bueno te digo si no buscas en Google y ya está modelo tal para funcionar en Ubuntu tal pum, ya te sacan sí y, más o menos con más sí, o menos con de todo de, y, ayuda y tal y va saliendo ¿verdad? va saliendo y tienes, a mí lo que me gusta y esa parte y eso de decir cómo lo puedo hacer y puedo hacerlo no me bien cerrado y tengo que hacerlo así porque si no no no no costará más trabajo y tal pero también hay un aprendizaje sí yo claro que sí ¿Qué es más fácil de ir y comprar unos tomates, aunque sepan a, a, a nada? ¿O currate tú en una huerta claro, unos claro, tomates claro, y sentar ¿Y, se y, y, y, y decidir quedar con la espalda doblada por fácil y por <risa> espalos y no sé qué por limpiar? Hostia, pues sí, cuesta más, pero ¿y la satisfacción después de tenerlo tú o...? Oh, ya te ver, digo, ver, tío. Y eso, a ver... Y... Pa, tengo un SMIs aquí... Para que, que es... de comparación a propósito, Bueno, o sea, eh, no, no, y es lo mismo, para no, no, pa, que me guste que, esos temas y es la misma... Y, y es que ahora cuando acaba el programa, manejo, enseñé he enseñado que tengo un montón de compost, oh. que saco de la compostera, un dolor de espalda que flipes, eh... Hostia, y cascado, estoy cansado. Decía Mogollón que no me venía a hacer la neurona con este casco en riva. Tengo una gana de pillar la cama que no me veas. Pero, Dios, hay que ver ese montón de te tierra negra ahí. Dios ¡Oh! eh, eh, mío. ¿Con, con qué poco disfrutamos los humanos. <ríe> Joder, de ya de la... te digo, tío. Con toda la cantidad de, de, de, de necesidades cras que nos tienen ¿Qué? por encima. Y, no después, y después disfrutamos con las cosas. Comer un montón de cucho. Sí, además es un muy buen ejemplo, yo. No cojones. Pésame decirlo, porque a mí. ...que lo anedónico no quiere de decir por decir... ...la anedonia esa tengo la... ...seguramente no la tengo extrema... ...como la tiene alguna gente... ...con algunas enfermedades mentales... ...que tienen anedonia extrema... ...y que en ningún caso puede disfrutar... ...para mí cuesta mucho... ¿eh? ...yo disfruto uh -huh. muy pocas cosas... ...y cuando alguna cosa le disfruto... doyme cuenta... Claro. ...digo hostia... Valor. ¿eh? Uh -huh. ...porque la noto... ...dúrame poco... ...tengo la desgracia de que me duran poco... ...pero... disfruté sacando la sí, sí, sí, sacando sí, sí, sí. el compuesto sí, sí, y cuando tuve la huerta disfrutaba mucho de eso me reventado con la espalda doloría con estos van saliendo malo da igual disfrutaba después cuando recogías el tal dices mira qué ricos sí señor que qué, qué a, a ver si me salen sí, los, sí. los tomates tengo unas semillas de a tomate ver, de, de si tomate la de llevar, camocha tío bueno de momento ver, tengo los semillero, sí, porque sí, como vi que en tierra no me no acaba de venir decente por plantarlo eh en semilleros a ver qué tal pero bueno échalos ayer que para arriba ayer ya era una llena el peor día del mundo Para plantar pero sí. dime pescancirme cuando llegué a casa Para tomate y tal llevarlo porque no, en, gener bueno, qué? en ¿Qué? general una llena no lleva buena, no buena para nada no, no, no sabe, mira, porque claro si no, cara, no es bueno yo plantar en, en nueva, nueva en nueva y en para creciente para que vaya creciendo sí sí sí pero claro plantelas en el peor momento <risa> llegar a casa digo mira pues oye ya puesto que a ver salir vale, igual sí, pero bueno es casi igual mejor y más importante cuando los traspases y tal no sé los no pagasen, sé a lo mejor en llena para que ni idea más una cosa que mira esto ya como lo de Linux <risa> porque yo también aprender haciendo claro sí sí sí, <risa> sí. <risa> yo no tengo ni puta idea de todo esto de la agricultura y tal. yo fuego busco en internet además claro, mira sí. eso yo, una cosa muy buena que tiene internet que yo lo comenté más veces que cualquier cosa que quieres hacer segurísimo, segurísimo, que segurísimo que hay alguien que lo oficio y lo puso ahí y lo, y lo hizo bien además, ¿Sí? casi seguro te encontrarás uh -huh. algunos que lo hacen tal, pero ya es fácil encontrar lo que lo hayan hecho como tiene que hacerse, yo, mira, sí. para hacer los semilleros yo no tengo ni idea uh -huh. cómo se fue un semillero uh -huh. pero yo puse semilleros de tomates y me encontré un montón de gente que te decía cómo hacer un semillero ...yo no se siente una cosa... ...yo se siente otra parecido y tal... ...y de entre todos se les dije... ...bueno pues yo voy a hacerlo así... Uh -huh. ...que yo como a mí me lloré bien en este sí, sitio... Sí, sí, sí, sí. ...pues venga, tira para adelante... Sí, sí, sí, sí. ...y oye... ...tienes aspecto internet y una cosa cojo... ...pues sí, sí joder... ...eso sí, lo que pasa que... ...también tiene tanta basoz, basura y tanta morralla alrededor también... ...pero esas cosas... sí, poner la gente... ...la gente tenemos esa necesidad de... ...compartir lo que sabemos... ...para ayudar a otras personas... Tío. ...curiosamente... está, eh, está, ¿eh? está curiosamente. ahí, está ahí... ...porque tú mira. dices esto, pero lo que tú dices, cualquier cosa que se te ocurra, ¿lo me la anécdota que contabas de cambiar el, la goma esa de la, la o sea, de, lo de, de, la de la tal, cualquier cosa que se te ocurra, si tienes internet y, y tienes y es un poco mañoso, puedes hacer lo que se te ocurra porque sí. el, hubo un, otra gente que ya lo hizo que quiero compartir eso porque bueno, porque es su afición y lo comparto para que otros lo hagan simplemente Yo Hay un montón de cosas que, que estoy haciendo ahora gracias a, gracias a, al internet, gracias al internet tú dándome cuenta de la cantidad de cosas que me dijeron que no podía hacer, que la, la vida, la sociedad me convenció de que yo no podía hacer, sí. y que resulta que eso es por hacer. Sí, sí, sí, sí. Yo puedo arreglar la cisterna al <risa> pensaba Siempre pensé que tenía que llamar un fontanero para hacer eso. Yo puedo hacer pan. Siempre pensé que no se podía hacer pan, uh -huh. que habría que tener un horno especial, no, no, no, no. O, o la de mi madre. Resulta que no. Yo que sé, más... Puedo hacer compost. Yo no uh -huh. sé menos lo que yo era compost. Y sí. ahora sí sé lo que yo el compost y cómo se falla Y lo fallo sí, sí, Y sí. la cosa más fácil del mundo. Que, ¿cómo, ¿Cómo va a salir lo que plantes lo que con ese compost? A ver, un, a ver Solite, Uf. De, momento, fina. de momento la patata a ver ¿Vas la, a usar compost para la patata? Para la patata al final voy a usar compost Lo que pasa que bueno, esa como y Cosa de los juelos, pues también van a echar Unos raninos azules de algo químico mm -hmm. Pero bueno, y aquí vamos a hacer Poco a poco, poco a poco mm -hmm. Sí, porque no tienen cucho Y trajeron unos un cucho que lleve ya, ya casi moñica, está muy fresco Por eso mezclaslo con palla para que dejaslo eh, de, pero faga, claro, dejalo, ahí está la, de dejarlo, está la cuestión si, sí, parte con todo el agua que está cayendo ahora pero bueno, si echaste palla y tal en un mes si viene un poco buen tiempo, quédate ya no, no sé, claro, pero ya que igual un mes no tenemos, quiero decir la patata de fecho ya debería estar plantada uh -huh. lo que pasa es que con este tiempo no se puede, ya. porque el agua eh, la tierra además nuestra es muy arcillosa, y entonces enchumazas en claro, enseguida claro, claro, claro. O sea, nunca, de hecho, pero todavía he comentado esta noche que, que cené con los vuelos, comentábamos lo que nunca, nunca, desde de, de los treinta y pico años que lleven plantando en esta tierra, uh -huh. nunca, nunca llegó tan adelante sin plantar las patatas. Es que, macho, lleva lloviendo seis meses sin parar casi. Prácticamente, <risa> prácticamente. <risa> No las echamos, una semanina que vino bueno, pero bueno, que ya todavía un poco temprano, a primeros de marzo. Sí, que se echaba más para allá las patates, para abrirlo por ahí. Depende de la altura, claro. Y aquí, ¿y tan pronto? Yo siempre se que para la zona por la arena, claro, y más montaña y tal. más montaña. Pero no te más alto que aquí, ni mucho menos. No lo sé. Y a lo mejor me más para adelante, no sé exactamente cuándo, pero no me suena tan pronto la huerta. Yo he echado la vida, sentía los mesgolos, que la fecha para echar las patates llega a San José. 19 de, Ajá, marzo. 19 de marzo semana antes semana después pero una cosa guapa que tiene también la huerta que A el ver. hecho de que te sales de la rutina o del o del tiempo del tiempo tal cual está marcado por imperativos económicos ah, fíjate en el tiempo natural va las lluvias las lunas las fechas señaladas las los meses tal el, el, el, piensa tres puesto tres meses se no sé cuántos meses pues planto recoges es de tal pimpa o sea cómo está que tiene un, eso el ritmo natural el ritmo, el ritmo natural de la natural, tierra tío. ...el ritmo natural de la Tierra... que muchas veces es diferente al... al ...bueno, entonces, no, ...muchas veces no, de la tierra, no siempre... ...siempre diferente al ritmo mercantil... de eh, ...semana, porque fin de semana... ...nosotros pretendemos semana vivir igual todo el año... ...sí, sí, sí, sí... sí ...y, y no, o sea, la vida natural no llega igual todo el año... ...y es diferente... No, ...épocas de más ...y hay recogimiento... ...y recogimiento porque... ...está muy bien... Eh, ...no nos comenta nada... ...no sé si estarás sintiendo lo Fuku... ...pero... Eh, ...alguna vez comentólo con él el fecho... ...de que, sí. por ejemplo, si vives... ...en la huerta... Uh -huh. ...y realmente vives en ella... ...no oye no que vivas allí... ...pero que tengas un chalezón... ...con todas las comedias del mundo... ...por ejemplo en invierno... ...a lo mejor a las 5 o las 6... ...ya... ...duermes... ...porque en realidad... ...en ese tiempo... ...no tienes otra cosa que hacer... ...fase sí, sí. de noche... ...y ya está... Sí, sí, sí. ...y tampoco tienes que esforzarte mucho... ...por el día... ...porque en realidad es que es invierno... ...está muerto... Sí, sí, sí, sí, ...no está hay nada que hacer... Tienes, tienes la despensa llena de todo lo que recogiste. Si tuviste suerte y recogiste y hiciste los. Ahí está. Los tarros los ¿Eh, y, y tienes por ahí y tal. Sí, haces otras cosas. Preparas ¿eh, mm. ropa para. ¿eh, mm. Antes que se tejía y tal. ¿te por siempre, incluso seguramente siempre. Sí. sí, sí, oye. Verdades de invierno, ¿sí Que De vez en cuando, pues hay cosas. un poquitín que hay que trabajar, pero bueno. ¿Qué más? los Sí, sí, los animales en la cuadra, no sé qué y tal. hacías la manteca ¿eh? en fin en eso fin pero bueno, no está perdióse, todo el perdés y tal a mucha gente que lo sigue manteniendo pero está volviendo claro que estamos realmente. volviendo estamos volviendo a ello y, y además estamos lo bueno y que lo que bueno que veo ahora jugadores ¿eh? ahora se está quedando un programa bien guapo aquí me tenéis enganchado gracias sí, fuku eso, <ríe> eso esto esto esto esto las cosas mira hablamos antes de los que fan internet cosas para compartirlo Eh, sí, ¿Para qué vamos tan lejos? Vamos a a una una similar. Porque, similar. No, porque presta, facelo ¿Sí? Y segundo, porque, nos, porque presta que alguien lo escuche Y que lo disfrute también, joder, sí, tío, joder. Eso es verdad, yo siempre digo que yo El programa fue porque me presta, facelo Pero es que no puedo negar Que recono, que presta, joder te, te, te sientes, pues, Mira, todavía el sábado Tuvimos haciendo aquí el maquillo uh -huh. Un programín Que hicimos el para el raposo Uh -huh. Fue el cumpleaños fue el cumpleaños El martes sí Y entonces dijimos un día Tengo ganas de hacer Un programa contigo Pistolero y tal Coño hacemos esto para el raposo Que a nosotros nos gusta Mucho el programa del raposo Y tal uh -huh. El gusto y mucho El, si el no lunes a las 6 El lunes a las 6 Desde Tailandia de Luz del hombre Y Y subimos aquí Y hicimos pasémoslo Teta Y el hombre Bueno agradeciónoslo. Esto pues es le... con vida, <ríe> o... Entonces claro el doble pues pues sí, cosas que, La verdad es que sí. La que sí joder. Es egoísmo Es fabulo para mí Pero además Eh, es el individualismo que ya digo Sí, sí, sí, uh -huh. para otra persona que también le presto El individual, si al fin y al cabo fazlo porque te presta Fazlo por ti Pero y que si otra persona le presta, te prestas de más, entonces también no debes de por ti Sí, yo sí lo que llevo el apoyo mutuo, pero bueno Bueno, yo lo que Como comentaba el otro día en el, en el programa que, de, En el tu programa el sábado pasado uh -huh. Yo gusta poner el acento, ya sé que lo individual y lo social es imposible de diseminar sí. son dos caras de una moneda y es uh -huh. la dialéctica, yo entiendo, intento de explicar todo toda la vida a través de la dialéctica. pero a mí gusta me gusta poner el acento en, el acento en ese sí, sí. sitio en el que nadie se lo pone sí, sí, sí. sí, que parece que sí que un chungo por ponerlo parece, exactamente sí sí no, pues está, no, claro. no estamos acostumbrados y menos en los movimientos así claro. alternativo y en el pensamiento izquierdoso radical, o radical lo que sea tal en el individuo y tan importante como el social claro claro incluso, claro incluso incluso en algunos momentos más yo creo que porque, yo creo que muchas veces más y sobre todo eh, cuántas con el que tantas te tan... veces lo social y lo, lo social tapó actuaciones no. individuales totalmente... Y por bueno, por bien de todos, y bueno, tapámoslo... No no, no, no, no, no, no colega. Compromiso individual y compromiso social, pero el individual no. y es fundamental para que haya un compromiso social. Si no hay... Es individual, ya pues escudate, que es el más no sé qué, que... que yo al sabo. yo lo, lo, lo ejemplifico de una manera en que siempre veo que lo social... Hablo de la revolución, pero bueno, pues, uh -huh. la revolución social. La revolución social solo es de verdad... sigue la suma de revoluciones individuales. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. La revolución social no llena nada, pues, ¿sí? la masa para mí no llena nada. Cuando esa revolución individual encuentra pues esos grupos afinidadas de personas, afinidad, claro. es que pues ahí es cuando realmente son no. movimientos transformadores, lo demás queda en la apariencia, en lo que te digo. mucho movimiento social pero somos tú tienes un comportamiento sexista no por macho lo siento mucho pero no por Ajá. mucho que estés en el, el, el, el entorno social más izquierdo tienes un comportamiento sexista o tal no me sirve hasta que tú no cambies ese comportamiento individual no va, no vamos a hacer nada porque después sucede está en las cosas no uno de no los motivos por los cambios hacia tanto el uso no me gustaba tanto el movimiento este y del 15 m uh -huh. en su momento porque prescindía y era uno de esos de los uh -huh. esos principios prescindir de símbolos, de banderas y de sigles y yo opino es que opino yo creo que un mal enorme son los símbolos las banderas y las sigles que tapen a las personas efectivamente, claro, claro a mí me interesa muchísimo más un mundo de personas que aporten cosas no que digamos, es que nosotros vamos todos con esta bandera, bueno yo pienso esto, yo pienso lo otro y tal pero es que lo que pensamos y esto ¿cómo que lo que pensamos y esto? ¿tú piensas esto o otro? claro, claro, Por, sí. los, por sus hechos os conoceréis, que dijo el señor. Ay, sí, efectivamente. Claro. Bueno, pondremos un cantar, Maneu Venga, otro. Yo te digo, aquí van las. No, no, no, no, no, no, tiempo? ¿Cuánto llevamos? Dos orines casi. ¿Tú? Nada más. Joder, media? ya van dos, dos, can, dos cantares. Una hora y, una hora y, hora y minutos, cinco. No, y cinco. Llevamos a six. poner otro cantar. Bueno, anda, pues hay que ponerlo, hay que ponerlo Claro, ¿eh? y se santo No bueno para panedonia, pero bueno, como en antes estábamos este Hablando... No estás poniendo unos temones De uno detrás de otro, o. va hombre, estoy 16 toneladas eh, eh, six eh, six six six Que estábamos hablando en antes Y no sabemos de, de quién No llega, sé decir ¿eh? exactamente, ¿Eh? seguí un cantante así con la voz Muy ronca y tal, pero no sé ahora mismo, tipo Tom Waits, pero no hay Tom Waits ya, o sea, bueno, De mítica también de... de sella como de... sella, eh, lo que está claro yo que el original Seguramente se queda en nada Al lado de la versión que fue eh, Jorge Ilegal Vamos, sus es magníficos Estoy yeah, tremendo, tremendo, tremendo Yo soy un pobre paria, minero soy Con mi azadón y mi pala nací, Un día gris, sin aurora y sin sol Dispuesto a luchar Fui 16 toneladas Hay que cargar Es tu misión viejo Hay que aguantar Tu recompensa pobre John tendrás Cuando hecho polvo Descanses en paz Ya Desde que amanece Me debo el control Para el capatazo Y un número más Mi nombre es inquietud, es preocupación, pero suelen llamarme Bolea John. 16 toneladas, hay que cagar, es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, tendrás, cuando he hecho polvo descanses en paz. Fui.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 Soy vampiro medio, loco estoy Por el día estudiante soy Todas las noches después de Radio Nacional Me convierto en un ser anormal Chupar sangre coagulada es mi afición y al cementerio para hacer la digestión Si conjo a alguien y de muerda bien Se convierte en vampiro también Yo soy vampiro y me voy a enrollar a que no esté nada mal A todos mis hijos enseñaré a morder Es mucho más fácil que aprender a leer Bueno, pues ya... vamos aquí otra vez, que decía yo que se me olvidó, hombre, que esta, este cantar que ya yo dediqué en los Soma ¿verdad? ¿Somafio GT? Somafia, <ríe> Somafia a dedicar ellos, a dedicar ellos me caen las malas los <ríe> Hostia, vino un rapaz, no sé si te conté, cuando estaba en el, en el último curso, yo soy uh -huh. cursillista ¿no? total. Profesional, discursista, profesional, de profesión cursillista. Sí, pero prácticamente <ríe> puedo decirlo. Pues. Oye, yo creo que si lo sumo, tuve más tiempo haciendo cursos no sé que, que la trabajado, ¿eh? ¿eh? O sea ya que y vino los módulos estos transversales. Sí. como un módulo de autoempleo... ...que ya te estos juegos los world, ...porque ya era la quinta vez en menos de 12 meses... ...que tenía un módulo de autoempleo... ...y no tengo yo al mismo espíritu emprendedor... ...el eh, eh, siguiente sí, tú... <ríe> sí, te digo... ...oye, pues vino mono del OGT... ...madre sí. de Dios... ...ponderando... Cada, ...yo creo que de cada... ...tres palabras que decía... ...todos vienen ponderando al OGT... ...joder... ...un momento que es el tema de Villa... ...¿sí? <ríe> ...sí... ...porque también... Ah, comentábamos ¿Tú, ¿Tú fijaste llevando si libretina apuntaba a lo que decís? ¿no? no sé, no sé, verdad. igual cuando se lea ahí. allí Somorra Me un día muy bueno, tío, que llegué Lo que pasa es que, bueno, no me he sentido Porque yo falo también baixo, eso, esto estos que tal Y entonces muchas veces no se me siente Y no se me sentió tampoco lo corre más alto. Comentaba, bueno, mañana vamos a hacer una concentración Contra la corrupción Y tal, y no sé qué Y dice yo, pero no me he O no me he no me quiso sentir Dice yo, hostia, iré a Villa <risa> <risa> <La> corrupción <cosa es. risa> Yo cuando, yo he denunciado tío, la única vez en mi vida que la pasión esta que tiene la Policía Nacional sí para pa delatar, para delatores Si, sí, no, sí, ¿no sí. ves cuando cuando salió lo de que si conocías a alguien que lo hubiera armado, los disturbios mineros y tal, sí. podías delatarlo ahí La villa, yo dije, oye, mira, en una barra. Si miráis, salen una en un vídeo prendiendo una barricada. Un paisano que se llama José Angel Villa que no son de vive exactamente. Sé que llega es natural de tuya y tal, muy no famoso. Y pero no se supo nada más. No, el no fue, no fue para adelante. Eso no, no, no, no, no tiro para adelante. Que yo sepa, tal, hubiera me enterado. Yo creo, pero no, <risa> en fin, oye, no sé. Hay clases, <risas> claro, oye, ¿no es que lleva mucho tiempo en el negocio. Va, va a ser eso, va a ser eso. <risas> Ay Dios. Vamos, no, no, no, no me, no, no me toca, no me descancha, eh. Sí, no, no, no, no, no, no, no, que nos conocen y entonces ya quedamos marcados para siempre. <risas> oye, sabes que eh, yo siempre sentí, uh -huh. no sé si es verdad leyendo ropa no mentira, que que Alimerca uh -huh. que ya era de él. Eh, el Imerca fundó un tal, no el Fernández y tal, pero yo era empresario en Asturias, ¿será fácil que el tú tenga alguna participación o tal? Sí, a ver. Eh, a ver, yo era extraoficial, estaba todo en un testaferro pero uh -huh. bueno, que ya que estaba en la sombra. Oye, pues enteréme, gracias a este curru, sí que, que la OGT tiene una tarjeta al Imerca OGT. <risa> <risa> <risa> bueno, a ver, ya lo conté aquí alguna vez. A ver, a ver. En Sama, sí. en Sama, la Casa del Pueblo de la UGT... En sí. la primera planta hay un gimnasio Ay, qué Vale, yo un día entré allí y tal Y hostia, ¿esto qué es? Un GT y tal Yo miraba y tal, hostia, ¿no? Un gimnasio ¿Te Pregunto nombres, no, sí, es que la primera Sí, es que tenemos gimnasio también Ya vacaciones, seguros, gimnasio y tal Vaya sindicatos Vaya sindicatos de clase Oye, un día, también, a ver, hubo muchas veces Que estaba a punto de discutir con él pero luego decía mira llevo en rapaz que más me da para qué voy a poner pues mira, yo yo yo yo soy de otra manera yo sé yo, yo si me pasa eso yo soy de los que vamos tenemos un debate dialéctico de fijo sí o sí, sí, o sí. vaya no, no intento cortarme pero hay cosas que me que me saquen de quicio y una cosa y pues eso sobre todo pues a ver no lo de la gente que apuesta la filial, al sindicato y tal porque bueno y hay otro, pero pues, sabes tantas historias y son una mafia tan grande y un villa que maneja toda la movida Mente mío, mente mío. Ah, yo la verdad ya es raro que me lance, o sea, con un micro abierto, sí, eh. A ver, ah, con un micro abierto despotrico todo lo que de la falta, pero yo no mi vida normal, soy un rapaz muy tranquilo, paso de todo. Pero, pero con este ya a punto estuvo un par de veces tío, porque ya a punto estuve de comentar mm. unas tres veces que estaba apuntando el OGT, y todo a mm. punto de decir, digo, a mí el OGT parece un, una organización fenomenal, pero. Hmm. Como empresa de servicios. Claro, claro, eso, eso sí, es... una empresa, empresa de servicios, la OGT o las profesiones una empresa de buena. Y tienes unos seguros de médicos claro. muy buenos y tienes, por de vacaciones muy barato y... Y, y bueno, tiende todo, tiene, ver, tiene claro. un gimnasio, ahí es AMA, vamos, a precios seguro que populares para pa el afiliado y para el que no también y tal. Entonces, bueno, oye, sí, pero. pero eh, como pero, de nos pues, ¿no? vendan otra pero cosa, ruedas, joder, claro. Pero, pero no, ahí está, tío, sindicatos de clase, trabajadores, ¿qué va, es joven? ¿eh? Chorrada. Y van desactivando el movimiento cuando ellos interese, cuando no, no. A ver, todos los mineros, últimamente, sí van, los mineros siguen teniendo una imagen muy romántica, pero. Manipularnos está los cojones, a ver sí. si la marcha Madrid fueron los que eligieron uno con el no escogí, Fueron los elegidos los que tal y no pejaban tal y tuvo todo mal. Y cuando interesó desactivarlos, pues los y, y, sí, ahora ahora y, era... y ahora tantos estos chavales de no, las subcontratas y tal, que se está en la puta calle. Todo el día, tal, y eso, no, ahora no, no mueven y Dios, el, la, la pala eh, eh, Ellos en la para por ellos. Ahora lo sacan con los prejubilados, lo sacan ahora a la calle otra vez por la pérdida de poder adquisitivo no. que recorta no sé cuánto y tal. Pero, pero nada, pero, en ese nah, momento de algún pero, tipo nah. de interés tenían que yo todavía no sé cuál fue. el interés que en ese momento tuvo tu el Soma por Montala así nada de gorda más me imagino, estoy absolutamente convencido de esto que con Chavaos con, con el Ministerio del Interior porque, uh -huh. a ver si no, yo creo que no es posible, tío, por un lado decías tú eh, dame la sensación, puede ser también que se ellos fuera de las manos ...que en alguno de los Jareis gordos... ...como uh -huh. el de Alena sí. ...o el de, ¿cómo se llama? Tipo, de León, sí, de, ...el de León... ...el de Ciñera... ...puede ser que se les fuera un poquillín de las manos... ...lo mismo los unos que los otros... Uh -huh. ...porque, por bueno, oye... ...el control total, por fortuna... ...claro, no, pero aparte no hay gente más brava... unas que se mete en pelea y estás ahí enfrentando a toda la política... ...pues oye, pues, tiras por la calle en medio... ...y ahí no hay ya, orden, uh -huh. ya se acaba ...en la vigencia de vida, ¿no? ...al sindicato sí, o lo que sea... Pero... pero por lo demás yo creo que en un mm. principio o sea lo que ya era estructura de tal que tuvo que estar conchabao tío porque eh, si no, no sé el, a ver, hay una cosa ellos manejan información que no llega a las bases, que mm. no llega a nosotros y todo el tema de las minas y tal ya tiene una hoja de ruta planificada y, y como te ha hecho y tal Y cómo se va a cerrar y cómo todo, y eso sabenlo ellos. Lo que pasa, claro, ellos tendrán que cubrirse también, piénselo yo, eh, que cubrirse un poco las espaldas. no Me van a dejar ya ya tragaron bastante, ya se cerró bastante, ya toda la reindustrialización y toda la mierda que dijeron que iban a hacer no se hizo. Todos sabemos que se hicieron ricos con todos los fondos mineros porque tuvieron todos metidos no en creo. todas las basuras que hay, porque no desde no el puerto de Gijón, que los sindicatos están ahí, hasta Cajastur, que están ahí, hasta cualquier centro de corrupción que pueda ser en Asturias, es que tan, hay tantos o más que en Valencia. porque tanto son más que valencia como a la reducción a ver yo creo ¿eh? que Asturias estudies y es de lo peor y, y entonces claro tienen que tener que taparse un poco porque claro si no va a darse cuenta la gente y tal entonces eh, entonces para mí que lo hicieron porque sabían ya que esto iba a pasar así a ver ya las tierras minas están cerrando el vitorino alonso y socialista porque el vitorino alonso y el que tal Y amigo, y el amigo íntimo de, de, de Zapatero, que se sabe de sobra que entraba y salió de la Moncloa cuando se le de los cojones, o sea Entonces, como yo tengo una mafia, pues la mafia tiene que serlo y tiene que aparentarlo Entonces tiene que aparentar que puedes hacer algo para tapar esto, fíjese eso, ¿y qué? ¿Y qué? Sí, vale, si sí, yo, hay los mineros, vale, los mineros como siempre Las personas mineras poniendo los cojones encima de la mesa y los sindicatos por detrás le hicieron lo que hicieron toda la puta vida Vendelos activarlos y desactivarlos cuando os interesó, para sus intereses y para tal porque pues por ejemplo, eso, cuando eso, la serie, eso, no eh. es que Villa, Villa encerróse en el pozo cuando tal, Villa encerróse en el pozo porque se estaba yendo de las manos porque la gente estaba en la calle dispuesta a morir luchando, y entonces dijo, espera, ¿cómo recuperamos esta lucha? pues hacemos una acción espectacular y reagrupo toda la acción en torno a la figura de Villa, lo que él diga, muriendo como eres joder, pues no, pues eso hay que eso hay que eso hay que, saber, hay que decir. los y muchos mineros sabenlo Y mucha gente en las cuencas, o Oye, que no vive, sé. que está más te tal sábelo, pero la mafia y la claro. mafia, y entonces la mafia o, o vives de ella, o te matan, no te expulsan. O sea, te matan no matan, hay ¿no? una palabra mayor y tal. Aquí no, en Italia sí, por ejemplo, la eh, el Gomorra y todas estas historias. Pero aquí no, sí, lo eh, mismo, aquí si no, aquí, no caes bueno. en ostracismo, ¿cuánta gente está viviendo? Yo sé, porque gente comenta lo así en baja y tal, que está viviendo enchufados. Y compuestinos, de... porque ellos nos dieron, entonces, ¿qué faes? Pues si pues, sí, yo tengo una que mierda, tengo una mierda, pero yo callo la boca porque, porque bueno, estoy aquí, entonces, si no, igual tengo que ir fuera o escapar o quedarme sin meter dinero en casa. Entonces, claro, pues aunque sea una mierda, pues, ¿eh? lo que decíamos, son morra, eh. son morra. Y claro, y que lo dices, pues estamos a lo que estamos abocados, pero bueno, como ya no tenemos nada que perder, porque ya <risa> más expulsados... ¿Eh? del circuito comercial que estamos ya no podemos dar descarga y, y ahora ya no de igual 880 ya o sea, está claro que bueno igual nos viene ahora otra transición otra cosa diferente y somos los reyes cuánta gente como nosotros eh? cuando vieron la transición se hicieron de oro radio 3 por ejemplo radio 3 escuché otro día un programa de aquí del compañero de libertad que puso un documental muy guapo muy guapo muy guapo escuchó un no sonoro pero hay un vídeo en youtube que sobre radios libres uh -huh. Y comentaban que, que Radio 3 y una copia y una forma institucional de hacer una radio libre. Ah, vale, sí, pero, Porque... pero, pero ¿cuánta gente, no sé de cuándo, de sí, sí, ¿de sí, sí, conviene, sí. pero ¿cuánta gente habría en el 80? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, de repente se montó. ¿Cuántos, hubo, cuántos sindicaleros hubo todo, tu bolo, que tuvieron todo, todo, en, la, claro. en la clandestinidad claro, claro, y luego hay, de repente se liberados? Bueno, es... Y como <Susurra> si os tapó la boca a toda esa gente, por bueno, el, plan, el plan postín, el postín, España, y estamos en el estado en el que estamos... Y viendo ahí todo, viendo toda esa corrupción generalizada que ha pasado con Franco porque entonces los del Pustín eran los de ellos y con la democracia general pues el postino y para los otros, para que caiga en la boca y entonces pues el postino y ahí quedó y toda esa masa corrupta que siempre hace España pues ahora mismo está en proceso de descomposición y mientras que ellos se descomponen pues nosotros vamos con ellos y entonces pues, pues ah, la, la rotamos con ellos o... Saber lo putada de manejo. Dime. que yo creo que ya somos un poco viejos ¿eh? un poco viejos sí, tenemos... si viene otra transición igual los que agarren ¿eh? los postinos son los que vienen o no, no, los, los mismos que o, que sea... lo, o los mismos los de sí, los, los juntos socialista listos no otra transición en plan de que vamos a cortar la cabeza a todos los que hay ah bueno, sí, sí, sí, no, y... no nosotros yo creo que ya nos ya era, que... No, tuvimos la oportunidad <laughs> ya estuvimos ahí y ya lo vimos lo que era y para mí que somos esta gente que somos chungos ya no que ya no nos sirve nada o sea, o sea ya va a ser muy sí. raro hombre una, si hay un cambio muy guapo y muy grande y tal a lo mejor sírvenos oh. si podemos aportar muchas y seguramente aportaremos cosas estamos aportándolas esta pequeña radio no para mí para mí una, una pequeña gota de la marea que está intentando cambiar las cosas pues si esta radio y lo que hacemos aquí no mayor o menor escala pero pues somos ya ya vimos tan ya pasemos por tanto que, pero, que manejo aceptaremos nosotros la... moralmente ¿eh? sí. el puestín yo ya lo tuvimos y no lo cogimos tío yo por lo menos en mi caso ya, lo ya a nosotros nos claramente yo cuando milité en el Partido Comunista que eh, unidad de aquella y el Partido Comunista y tal claramente se nos dijo si venís por aquí hay puede haber algo Tenéislo, ¿tenéis, tenéis camino abierto y qué hicimos eh, echarnos cuando cuando no queda más remedio que echarnos ya porque dijimos, <ríe> no no nos vale y tuvimos lo tuyo nos ofrecieron y de hecho aquellos que estaban con la, de aquella pero con nosotros llegaron ¿eh? porque hay gente por ahí que estaba en la órbita de lo que hacíamos nosotros de aquello cuando estábamos con la antifa y todas estas historias que tuvieron ahí tuvieron ahí pero había un pieto y un, un gran chaval un chamo muy majo y tal que metía por ahí unida pues, más con que nosotros tal venía de Turón de los movimientos tal joder tuvo esos o nueve años ¿Eh? sin haber trabajado nada más que haber estudiado Ay, la carrera de, conse de, de secretario de la consejera, ganando tres mil euros al mes oye, y, bueno, y, yo, y, a mí, y a mí entre comillas, con lo hablamos charlamos y tal, pero él cogiólo, yo no Y no, no creo que sea porque él valiera más que yo, ni menos, ni mucho menos. Lo que pasa que, hostia, no sé. Y lo que tú dices, la revolución individual. Ah, Individualmente y moralmente, yo personalmente, ¿eh? yo no puedo hablar por los demás compañeros, que será muy parecido, que estábamos allí que, que lo tuvimos delante. No, no, no es lo que queríamos. Y sigue sin ser lo que queremos. Yo, claro, festín, se, se, no, tío, yo. ¿Sabes la movida? Eh... ...igual siempre se puede decir eso de... ...es cuando yo es mozo... ...te dejas guiar mucho sí. por los principios... ...y no piensas en el futuro y tal... ...pero claro, sí, bueno, yo también tuve situaciones... ...de esas de, no, pues no me da la gana ...porque yo pienso de otra manera y tal... ...pero sabes lo jodido... Sí. Llegó el papel, yo sigo pensando igual, joder. Y con más <risa> y con más. <risa> mira, decía Goncho más, de la, hemos, de la nada, hemos llegado de la nada a, la más, a las al, más altas cotas de la miseria. <risa> Añadiría yo, pero por nosotros mismos. Estamos y no le damos nada a nadie. Oye, oh, eso es mejor, eh. Yo no bueno, voy al banco, debo ir la puteca, pero fuera de ahí, tío. Estoy no estoy, estoy mal, no estoy, no estoy como pero, pero llegué yo. Y sí. entonces, voy a estado en tu sitio y decir, no, es que, claro, tú estás aquí, pero claro, ¿eh? el que tiene Padrín... Y depende o, de eso, no, no, no, eso, ah, y, ya, eso, ya. Y, eso, y eso, oye, habrá gente que no, habrá gente... Y no digo nada, a lo mejor mañana tengo que tragármela ¿eh? Y a lo mejor, pues, tengo que hacer... Ah, pero de momento, tío, yo no me sé. Te resistimos, joder. Resistimos y, resistir, y resistiremos hasta que podamos. Oye, tío, a lo mejor lo blagan, no ¿eh? Sé, si nos dobléganos, oye, pues... Mira, no, yo tengo, solo, yo tengo una frase, escalo, pero... yo tengo una frase siempre, para mm. cuando falo de estas cosas y tal... ...porque tampoco... ...pásame como a ti, yo tampoco se si, de va decir... ...yo soy así... ...y así seguiré para siempre... ...hasta no, que muerra... No, ...no, no, no... ...no, no, de hecho... Yo siempre digo... ...yo soy así... ...o yo no hago esto... ...yo no tal... ...hasta que no tenga fama ...ya... ...no tenga fama ...pues ya veremos... ...a ver... ...y tampoco ya que seamos los que éramos... ...seguro Pero que no, no hombre... ...que claro. yo no soy el que era... ...cuando tenía un tipo de años... ...y era comunista cerrado... ...y del partido... cambié no. y cambiamos no, y enfrentámonos creciera, y enfrentámonos a, y cuántos mitos derrumbamos de nuestra de nuestros Son propios mitos cuántos derrumbamos muchos, y cuántos claro. y día a día seguimos los que, quedarán. los que quedan por derrumbar con lo cual oye pues lo importante tiene una actitud dice no es que claro mí esta chaqueta o moviste no no tiene ni uno ni otro y es simplemente que evolucionas que la non razón ¿Eh? oye voy a, decir, voy a darte una mala noticia, a ver, dame una mala noticia que acabamos el espacio en disco para ala venga, pues mira, vamos a poner... Cago en mi máquina. Razón de más para seguir acabando. Bueno, pues... Ah, bueno, ahora quedan dos horas y tal. Quedan dos horas de tu Ahora, día? ahora ah, sí, joder. salieron dos. Porque ah, bueno, lo hacían eh. la papelera, sin urgencia ahora mismo. No te creas tú, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces tranquilamente, no hay por qué ir acabando, José <risa> Bueno, si salto otra vez el aviso, va Vale, vale. Pues salió, salió eso ahora, tío. Me cago en la ley. Ahora se pone un catar ahí mientras fuera ese día Esto ya está, no, ya está, ya está regulado. No se cortó ni se paró ni nada, pero solo lo vi de que da poco espacio en disco. Claro, vamos aquí, damos dos horas y cuarto. Joder, no, oye, normal, ¿no? Subes sí, alto, estamos en procesión también. Claro, pero, eh. ahora vamos a salir de aquí, hemos ido a insultar a, a la madrugada, a los de la madrugada. La madrugada. Oye, <risa> yo, ¿sabes los peores? Yo, yo lo hice, eh. salí a insultar a la madrugada. A la madrugada, no, pero a los de a, en el campín, a los de los dominicos y tal. Nosotros en la parte de del campín, eso abajo dando <risa> los fríos y, y de todo. Yo que salir de ahí del barrio. a hacer una caza de fariseos sí sí sí, sí. aquí con algún compañero otro mano y alguno más por ahí... Sí, sí, uh -huh. Oye, no me... éramos jóvenes viste la semilla que rula por por Facebook cuál o? la de la gente viendo la procesión y de tener, Ay, ¿eh? Char, otro digo, otro todo ah y el chaval me digo tirado sí sí sí sí ¿No? sí sí sí, sí. dio más pena tío la historia del chaval este que era de la CNT que era albañil, ah, que lo asociaron hace sí, un par de años, sí, sí, sí, que sí, hemos sí, roto bien, en la calle, sí, el provee, sí, sí, sí, sí. eso sí que me dio pena, tío, además veía la foto del chaval ahí que, que era trabajo sé, sí, sí, vertical, subir, ¿no? ¿no? Sé. Trabajo vertical y eso sí. y tal y, y, sí, no, hay muchos, pero bueno, como es... salió este y tal, y, yeah, y hostia, yeah, yeah, yeah. según la ley yo, cago, que hostia, no me amará hostia mal cuerpo, chaval, todo, que... que no tuvieron que hacer, los los propios de la CNT, pagáis el entierro y las cosas para la familia y hacéis llegar a la familia y tal. En C un banco, como un perro, ¿viste? Cago la leche, chaval. Un perro no, un perro... Un... ¿Por qué decimos un perro? Como como un... Ah. ¿Eh? Como ah. lo que sea. ¿eh? Ay, Dios. Venga, vamos a poner un cantar. Sí. ¿eh? Porque me parece a mí sí, que ya el momento. Sí, si no... tu... ma estamos enroscados aquí en temas aquí que cuando nos escucha el gran hermano, no sé yo, ¿eh? Bueno, pues oye, ¿qué se va a hacer? Da igual, no decimos los nuestros nombres. Yo soy un miserable, tú y es el pistolero eh, de Moni. No, no, no pasa nada, claro. no somos identificables. ¿Qué coño eh. van a saber quiénes son esos, esos dos que falen ahí de, de, de, de un montón de años? Sí, sí, eh, sí. Que están metidos en sí, al final Sí, son, son solo <risa> palabras, ¿no? Porque, claro. Y pues, esto, como ya era lo que decíamos enfame, supongo. Sí, suponemos, eh, suponemos, todo lo que hablando y es suposición. Claro, eso es, ¿no? suposiciones suposición. Está basado en nuestra, en nuestra, en nuestra enfermedad mental que ha hablado y en suposiciones claro, de claro, cosas claro. que leemos en, en los medios nacionales de Nueva España y el comercio, esas uh -huh. cosas. Bueno, esto, mira, por ejemplo, ¿cómo, cómo deben encarcelar a la noble Si solamente sale los jueves de noche. Que me encarcelen los jueves de 10 a 12 claro. y, y el resto del tiempo. Claro. Porque el otro que comparte cuerpo no tiene culpa de nada. Claro. claro. Y. Estoy aquí una presentación Aquí entramos por la puerta de Radio Cuca y transmutamos. Claro, y tal. igual, igual lo que pasa es que entramos por aquí y agarramos un nuevo rumbo. ¿eh? <risa> o sea, es el cantar que voy a poner. A ver, a ver. Me imagino. Ada. Venga. Una salsa que llevo guapo. Ahí.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 que cambian los vientos voy a marcar nuevo rumbo me confesado a mí mismo las más terribles verdades si hay algo en mí que no entiendo no es tiempo de vanidades no reconozco fronteras ni naciones ni banderas Voy sintiendo paso a paso Mi patria es la tierra entera Yo voy siguiendo un camino Que ya no tiene futuro Siento que cambian los vientos, voy a marcar nuevo rumbo. No me asusta la distancia que hace crecer el olvido. Lanzo mi voz encendida a los confines del mundo. No reconozco fronteras, ni naciones, ni banderas.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 pues nada pues, eh, pues que digo yo que vamos a ir a, echando el cierre manego cómo ves yo yo aquí te he invitado sí, <risa> vamos que tú mismo pero bueno bueno anda no, pero va sí, pues oye. ya ves a ver Dos cuerda cuánta tenemos para otro tanto Ay, pues, por menos, o más por lo <risa> menos sí sí sí pero bueno oye, tú tú mismo pienso que, que no vino no puedo venir al trovador manda un mensaje en antes a ver ya, si trabaja trabaja la Sí, ya de hecho una mandé yo un mensaje y le dije, si no vayas mañana y quieres venir a ONU y tal, sí. que ya. por cierto, pasó una cosa cuando estaba escribiendo sí. si, si el mensaje que, mm. que tiene mucho que ver con eso que existen antes de ir a los parques a charrar y no a mirar para el teléfono. Sí. Echamos la bronca paisano, pues echamos la bronca, no. Estaba yo, venía de, de, de la huerta, todavía por los carreteros sí. ahí rurales, y de repente acordé y me digo, hostia, voy a mandar ahí al trovador, voy a avisarlo y tal. Estaba a escribir Y de repente un bastón En, la, en una valla que estaba lo mío ¡Plas, plas! Yo, eh, mira tal, veo un paisano ¿O asustaste te guaje? Sí, no, escribiste aquí Parado en medio de la carretera y tal Y ya ah, sí, yo que estaba con esto ¡Ah, vale, vale! Y siguió por el Pero, ¿no? sí sí, sí, sí. al otro A mí, yo de hecho veo que ahora feo cosas que hay unos años uh -huh. eh, me reía de ellos y tal de la gente esta que falaba sola por la calle como yo decía <risa> eh, pero bueno eh, sí, sí, sí, sí. en fin que vamos hay a pasar por ahí y muy bueno porque ahí pasa a veces eh, yo voy al parque y tal a lo mejor pongo a mirar el trece Que son dos bajes en el Columbia y tal, y dice: que ya sacas a tu padre y tal. Sí, sí, ya vino aquí. Vamos a sacarlo para que tenga un rato con el teléfono. Y tal, que <risa> que nosotros jugamos y tal. <risa> pues yo sí, tío. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. La puta tecnología. Sí, que ya. Pero bueno, mira. Ya tenemos tema para otro día. Otro día venimos exclusivamente de, a hablar de, sí, de, de, de, de tecnología. ¿Cómo se llaman a todo esto del Facebook, el Twitter? Los, los ladrones de tiempo. Ladrones de tiempo. Mira, pues. ¿A ¿Te, eh? ¿Te suena el... momo? ¿No te suena momo y tal? ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Pues desgraciadamente en el medio caso, hostia, da. En el clavo, ¿eh? Sí, sí, no. Yo, la verdad que, joder, a veces, préstate, conectas con tal, hablas con no sé quién, no sé qué, pero la. el 80% de ese tiempo que estás en estas calle, ¿la donas ese tiempo? Puede estar haciendo otra cosa, pero bueno, ¿sabes en con qué me consuelo yo cuando lo pienso? Eh, en que si no tuviera eso, no tengo bien claro que estuviera haciendo otra cosa. Ya, ya, sí, sí, sí, claro. ¿eh? Al cabo el ser humano también necesita su tiempo no. de perder el tiempo, entre comillas. No, y, y en, en mi caso de, de estar con alguien. Ya. A mí vale para no sentirme solo en casa, ¿eh? Sí. Yo vivo solo y ya lo sabes. Uh -huh. Pero bueno, el trasgo y el trasgo, bueno, sí. O sea, sobrenaturales, tengo varios. Bueno, los concentro todos en él. Les diría todos sí. personalidad de, de, del trasgo pero bueno, en fin. Pero aparte de eso, eh, justamente, tío, tener ahí esa conexión sí, sí, y sí, saber sí, sí, que claro. en cualquier momento puedo hablar con otra con no, si persona contra, sí, sí, y sí, tal. ¿eh? Claro, claro, claro. En fin, ya sí. La enfermedad mental, a cada uno nos toca la que nos toque. Oye, la, lo que <risa> tiene y ya está, a ver. Yo no yo Ay, Dios. Bueno, despediremonos. Venga. Pues habrá que despedirse como siempre, esta parrafada que suelto yo a todos los hermanos de... Un saludo, el saludo esta noche especial para Fuku, que tuvo aquí aguantando como campeón hasta, dos hasta horas y pico. Sí, sí. ¿Eh? No, pues, tú ganas de conocer este vale la pena vale la pena seguro pero... que sí sí sí, sí yo ¿Ah? por lo que veo por ahí lo que habláis aquí tal merece mucho la pena de verdad es como sí de verdad es como sí eh... pues nada saludo especial también para pa fóbico que tuvo también el chat en algún momento no llegó a decir nada pero vi yo ahí no sé quién sí, fóbico, buenas noches al entrar y tal y, y no se supo más de uh -huh. bueno oye un saludo también uh -huh. un saludo paísico que también tuvo en el chat que nos aportó mucha luz ahí a los, los jesuitas, los jesuitas, sí, los jesuitas sí, y, y todos, todos quedan unas cositas por ahí de leer de lo que nos puso y tal pero bueno sí algo falado, algo ahí falado de, de paraguay y, y tal sí, pero sí, sí. otro día mira pues también ya, mira y también tienen influencia en oriente con misiones en mongolio tal y cual eh, sí, la los... teología de la liberación también y tal un día tenemos que nos hable un poco el un poco monje el hay que traer un poco el sabio oriental <ríe> Pues nada, y aparte, bueno, pues un saludo para toda la gente que lo sintiera a través de, de la nuestra pasión web no www.radicucan.org por supuestísimo, para toda la gente que tuvo en el 107.3 ...de la frecuencia modulada, o cuantas en las dos horas y pico o no... ...y bueno, por supuesto, pues también para toda la gente que lo sientan de o ...cualquier otro día que no sea el 29 de marzo... ...bueno, ya era 28, 29 ya ahora sí. ...empezamos el 28, llegamos el 29, y son así de las cosas... ...y bueno, para la gente que lo descargue, para la gente... que hay 40.000 posibilidades de sí, sentir sí, sí. anedonia... ¿eh? ...si llegaste mal. hasta aquí lo escuchaste <ríe> ...gracias... Venga, y ya sabéis, bueno, la, la semana que viene estamos aquí, y por Dios, ya sabéis lo que os digo siempre, ¿eh? Una cosa muy sencilla, que llegue, que no os ¿eh? tenéis aquí la semana que viene, y que no emboscó en venga, ¡payolín!